La penitenciaria te, de, te Yo me fui, tienes razón. Vos siempre claro. te vas, Mauro. No, es que yo me fui de la clara. Yo sigo estando, pero me fui del horario. Gran. Qué grande, qué cuento hace que no lo ve este hijo de mil pum. ¡Epa! Bueno, perdón, perdón. No, bueno, no. Se es que, nos escapó algo. Sabés lo que era compartir toda la mañana con esa cara de horror? ¿Sabés lo que era? Todo esa cara. Tiró, Pero vos ¿verdad? no te aguantan mucho, por eso es que se van. No, es no, que no me aguanta nadie. Ya, por eso. Ya me, me rajó mi mujer también, me dijo: basta de narcos colombianos, no me hincharon a la pelota, yo quiero tener tranquilidad. Claro. Y bueno, nada, qué sé yo, acá estamos, ¿eh? por, eso, por eso lo del bolsito del Frade. Exactamente. Sí. Del Frade está sacando una camarita. No, del Frade, perdón, estamos en presencia <risa> del el, el auténtico trípode del Frade. Me es mata. el trípode es del, es del Frade. Es un mini trípode. Sí, vino del Frade con su despliegue, está Bin Benders, está acá, <risa> eh, que va a ser una. Hoy, hoy vamos a realizar. Una película acá en este, en este estudio. Exactamente. Porque la verdad que.. Está ahora... difícil el asunto de sí, eh. Sí, no, la... quédese tranquila que yo ¿Sí? con esto. Está tratando. Ahí está. Ahí va. Bueno, muy bien. Está tratando de pararla el Fradelo ¿cuál? <risa> Ahí está pero el tema del puede, partido. Después de, después de correr 42 kilómetros, puede cualquier cosa. Eh, Me hace, animo a cualquier cosa. Hace el molinete. Bueno, eh, porque ¿a qué se debe que tengamos este despliegue? Usted dirá, ¿están en HD también? ¿Podemos verlo a través de internet? No, no. En 3D. En 3D estoy yo. estoy sí. 3D, sigo morfando. No, hoy a partir de las 9 de la mañana, en una horita aproximadamente, vamos a tener una visita que realmente no solo, no solo nos honra, sino que también nos hace muy felices, la semana pasada hablamos sobre él, hablamos sobre sus textos y también hablamos sobre su nuevo rol, más nuevo, ya lo había incursionado en algún otro momento pero ahora volvió con renovados bríos a la actuación, él en realidad es periodista, es escritor, es autor de grandes trabajos de investigación periodística pero por sobre todas las cosas es de esas personas entrañables a las que respetamos por su capacidad y por su coherencia. ...va a estar acá con nosotros... ...a partir de las 9... Eh, ...acá sentadito... ¿eh? ...con nosotros tomándose un mate... ...un café, un té... ...no sé, lo que quiera... ...Osvaldo Bayer... ...así que nosotros nos pone muy contentos... ...eso que haya aceptado venirse... ...en una mañana con frío polar... ¿eh? ...ahí se va... ...lo vas a traer bien abrigado... ¿eh? Ramita... ...mirá que... Mirá que al viejo hay que cuidarlo... ¿eh? Y ...es lo... un fenómeno... Sí. sí. cómo lo queremos... ...es un fuera de serie... cómo lo queremos... Sí. ...surgió la propuesta... La semana... ...en realidad la teníamos abierta... ...la propuesta hace rato... Pero con este estreno de la obra que dirige Rubén Mosquera, con el que hablábamos la semana pasada, que está puesta allí en el Teatro Nacional Cervantes, Las Putas de San Julián, basada en los textos de Osvaldo, y, y además eh, protagonizada por el propio Osvaldo en este caso, dijimos, ah, este es el momento, y aceptó el viejo el convite y va a estar acá con nosotros. No, fuera de serie. Fuera de serie va a ser un momento muy lindo, además, en un programa... Y una semana muy interesante como para que la gente se prenda y que tiene además que ver mucho con la impronta de la Patagonia porque lo de Osvaldo Bayer está íntimamente vinculado a lo que significó la emblemática represión a los obreros pero por otra parte la resistencia y la dignidad de los obreros y obviamente el tema Chevron con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta ha dado muchísimo para hablar y seguirá dando muchísimo para hablar en la argentina contemporánea lo que significa chevron que significa esto en relación a la vieja palabrita soberanía así que hoy es un capítulo en donde nuestros oyentes se pueden enganchar de todas las formas posibles sí. en relación con lo que le proponemos y en el medio de todo esto el acuerdo que hizo la presidenta de la nación con el presidente colombiano un hecho que hay que estudiar y en profundidad porque uh -huh. si hay una de las voces que más claramente está alineadas ...con las decisiones del imperio norteamericano... ...es justamente la del presidente colombiano Santos... ...así es... ...y en la misma semana se da el acuerdo con Chevron... ...emblemática referencia de Estados Unidos... ...es muy interesante para pensar... ...qué significa esta semana políticamente hablando... ...estratégicamente hablando... ...en relación de la Argentina nosotros... ...y qué... ...el nuevo realineamiento con Estados Unidos... ...sí, sí... ...bueno, es para plantear esto... ...porque indudablemente nosotros venimos... ...celebrando cada vez que la Argentina y los países de nuestra región... ...avanzan en la integración y en la consolidación de un bloque... ...que lo distancie, que lo diferencie de, de todo aquello que estaba alineado... ...y continúa alineado, eh, llámese con la OTAN, llámese con el ALCA... ...llámese con todas las agrupaciones de naciones que en realidad están regidas... ...por un único interés que es el del capital, el del capital transnacional... Y, y venimos, a ver, no digo que celebrando, pero por lo menos uno ve con buenos ojos sí, esta sí. articulación que se da con países como Brasil, como Bolivia, como Venezuela, como Uruguay. Indudablemente, estos posicionamientos de la Argentina por lo menos nos ponen un signo de interrogación, si ustedes prefieren, o de alerta, si somos un poco más drásticos, porque tanto Colombia y su denodada... Y, y, y muy maquillada lucha contra el narcotráfico financiado por, por el poder transnacional de los Estados Unidos en, en, justamente en esta pseudo lucha que no representa otra cosa que el control de sus intereses eh, y, y lo que vos mencionaste, el acuerdo a Chevron sobre el que vamos a posar una mirada bastante profunda en el día de hoy creo yo que nos ponen, no sé si en la vereda de enfrente pero ahí nomás de cruzarla ¿eh? así que Nada, yo esta semana tuve algunas discusiones con, con compañeros de, de, de, de los espacios nacionales y populares que, que en realidad quieren defender lo indefendible. Sí, o, hay argumentos. El argumento fundamental, el, creo que el que expresó Kisilov en sus participaciones en programas como 678 en donde se explayó sobre el porqué de la decisión de asociarse al Chevron... ...y marcó, por sobre todas las cosas, la urgencia de que no se tiene con qué explotar el yacimiento de Vaca Muerta. Y allí está la cuestión fundamental. Y allí aparece la historia como principal argumento. Mosconi desarrolló IPF en nueve meses, desde la nada. Y me parece que allí está la gran pregunta que uno se hace. Si Mosconi pudo desarrollar IPF en nueve meses desde la nada... ¿Por qué hoy no se puede? Me van a decir que las condiciones son distintas, incluso el combustible que se saca en Vaca Muerta es distinto al que se sacaba en Comodoro Rivadavia o en Salta, donde se encontró después de lo que se encontraron en Comodoro Rivadavia. Es cierto. Pero la pregunta es, ¿por qué Mosconi lo pudo hacer en 1922 y hoy no se puede hacer? Es una pregunta que tiene que ver con la decisión estratégica de la política del gobierno sobre dónde poner plata, cómo invertir, cómo desarrollar. Después, todos los argumentos de Kisilov parecen ser sólidos, pero son discutibles, insisto desde la perspectiva histórica. Por eso esta semana, una de las referencias más fuertes fue aquella narración extraordinaria de Osvaldo Soriano, un gran amigo de Osvaldo Bayer, por otra parte, que hablaba del petróleo, lo que significaba el petróleo para la Argentina, para cada uno de nosotros. Por eso me parece que es interesantísimo charlar hoy con nuestros oyentes en esta excusa que además nos propone la efeméride del Día del Amigo. Exactamente. Así que más, vendría bien. Ni más ni menos lo saludamos, ¿eh? porque para nosotros el grupo, el grupo de gente que está del otro lado, ¿eh? ustedes, que generalmente muchos nos envían sus mensajes, otros tal vez están atornillados todavía en la camita y no se animan ni a levantarse, mucho menos en un día como hoy con el frío que hace, pero eh, por lo menos nosotros los sentimos muy cerca y los consideramos amigos de alguna forma también. Así que les mandamos un gran abrazo y pues es que me quedé pensando, estamos mencionando uno de los elementos constitutivos de los cuestionamientos a, al acuerdo con Chevron, ...que está ligado con la discusión... ...sobre la soberanía energética... ...pero hay otro... ...que tal vez se ha soslayado un poco más... ...pero sobre el cual... ...a mí me ha tocado particularmente... ...recorrer la zona... Eh, ...cuando trabajaba en Canal 7... ...cuando trabajábamos con un grupo de compañeros... ...y de compañeras en Canal 7... ...hicimos hace algunos años... ...2004 para ser más exacto... nueve años... ...un informe sobre... ...los efectos perjudiciales que tuvo... ...sobre las comunidades mapuches... Que fueron los que se movilizaron. ¿no? Exactamente. La, la, la explotación indiscriminada que Repsol realizó del yacimiento gasífero más importante que tiene la región, que es Loma de la Lata. Eh, Vaca Muerte está allí, en esa misma zona. Es más, el primer territorio de exploración que Chevron comprometió eh, trabajar se llama Loma de la Nata Norte. Loma de la Nata Norte está ahí, pegadito a donde están las comunidades de Xactipaín, que son las que justamente responden a esta, a esta caracterización que hacemos de la pelea que dieron los mapuches para evitar ese deterioro. Se, está, se morían los mapuches. Sacaban agua de sus pozos que terminaba siendo más inflamable que la propia nafta. Con esa agua pretendían que los mapuches cocinaran sus alimentos, bebieran, tomaran sus mates y sus infusiones. Bueno, a mí me tocó recorrer en aquel momento ese, ese, ese territorio y conversar con ellos Hoy son ellos mismos los que están peleando Por esta situación sí, sí. Eh, Y algunos pensarán que Son 200 tipos Y que por 200 tipos O que son 20 familias Y que por 20 familias eh, No se puede detener un acuerdo comercial De tamaña magnitud Como es este Que presupone inversiones de miles de millones de dólares Para nuestro país eh, Y... La discusión me parece que está mal planteada. Acá no hay que detener nada. En todo caso, lo que habría que hacer, como los propios mapuches suelen hacer con sus ancianos, es escucharlos, es tratar de atender sus necesidades y ver de qué forma se puede evitar que la explotación hidrocarburífera en este territorio les ocasione la muerte. Y además, fíjate qué cosa, también de nuevo al contexto latinoamericano, en el cual estamos muy preocupados, incluso desde la semana pasada donde planteamos lo que significaba el caso Snowden con esta idea de que oh. Estados Unidos nos espía permanentemente, porque en Ecuador, el país cuyo pueblo ha elegido en varias oportunidades ya Rafael Correa, Chevron acaba de ser condenado por haber contaminado 500.000 hectáreas del territorio ecuatoriano. Y no es un hecho del pasado, no estamos hablando de las venas abiertas de América no. Latina escrito a finales de la década del 60 estamos hablando de este año en relación a un proceso iniciado hace algunos años nada más en Chevron y el presidente Rafael Correa tiene una afinidad muy directa con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, mm. por eso Chevron en la Argentina en la misma semana en donde Cristina firma un acuerdo de cinco puntos con el presidente colombiano alineado estrechamente a Estados Unidos son dos hechos significativos que por lo menos dan para preguntarnos el por qué esto sucede en esta semana aquí en la Argentina. Bueno, tenemos varios temas. No, Bueno, me quedé pensando, el Estado ecuatoriano, hay una demanda por 19 mil millones sí, sí, de dólares sí, sí. Contra, contra Chevron, Así es. que intentó de alguna forma ser trasladada a la Argentina, recordarán ustedes hace poco tiempo, y tanto la, Procurad la Procuraduría General de la Nación como la Corte Suprema la rechazaron por no tener sustancia, según el análisis jurídico que hicieron, de esta demanda de características internacionales, porque era un Estado que estaba demandando a una empresa que dejó de operar claro, en su país. Y con el daño ambiental tremendo. Claro, pero que le dejó un pasivo ambiental sí, sí. de difícil remediación, por no decir imposible. A veces ahí está la discusión de siempre, ¿no? Los tipos que te dicen, bueno, el desarrollo es contaminante. Está bien, es cierto. Cualquier actividad humana es contaminante. Si yo me pongo a pelar acá una naranja, seguramente lo que exude del de, de, de, de aroma de esa naranja, la cáscara de esa naranja, la semilla, el llejo, va a contaminar. Lo que uno tiene la responsabilidad ineludible es de controlar como Estado que esa depredación del medio ambiente, que esa alteración de las condiciones naturales, no termine por afectar a la ciudadana si no no servís para nada como controlador como responsable de administrar al estado no, y después la otra pregunta en torno a la cuestión del desarrollo ¿para quién? ¿o para quiénes ese desarrollo? porque si el que maneja la caja la tiene afuera oh. da la sensación que el desarrollo no va a ser adentro mm -hmm. ¿Cómo le va, Palmeiro? Muy bien, por suerte. ¿Cómo está? Acá. Además bien. de bonita Ay, y. Ay, gracias, le parece. fulgurante. Gracias, yo estoy sí. mirando eso que tiene ahí. Sí, bueno, lo que pasa es que. ¿Por sí. ¿Por lo, está sí, no, lo está ocultando, lo está ocultando. Yo lo tenía medio ocultarlo. escondido. <ríe> no, no, Lo, lo estaba ocultar. ocultando. Lo tenía medio escondido, pero es ineludible. Nos hemos ligado como regalo, por el Día del Amigo, sí. una, tablet, una tableta, un tabletón, porque son 170 gramos de un exquisito chocolate blanco. Relleno con galletitas Oreo Algo que hace las delicias del público infantil <ríe> y también de los gordos. Así que. Espera, pero vos no te lo podés comer porque decís que estás gordo. No, no, no te va no, a odiar. No, Carlos, no, vos, vos seguís a dieta. Sí, sí, sí. lo bueno, tengo que comer yo. Muy bien, muy bien lo de Nati, pero no, no va a ser no así. No, sí, no. <risa> no, no te lo vamos a expropiar. En este caso te lo vamos a disputar, así que no. Bueno, un cuadradito para cada bueno, uno un cuadra, sí. y le vamos a dejar algo para Osvaldo también. Claro, si no, no para, Bayer, para Bayer es fundamental. <risa> sí, sí. chocolate? La... Sí, sí, es fundamental. le gusta el chocolate? Sí, sí, sí. No, no no si sí, vamos a preservar un pedacito, en todo caso lo abrimos cuando llegue, si no le parece mal. ¿Cómo viene el mate? No lo arranqué. No lo arranqué. Y creo pero que viene igual lo criticás hoy, ¿eh? ¿Cómo viene No me digas. Tengo la cifra. ¿Viene de Genaro? ¿Viene yo, de Genaro? Yo tengo ese dato. Qué cumbre de Genaro Bayer, ¿eh? Qué sí. cumbre acá, ¿eh? No tenemos idea. Opa. Tengo la sensación. Opa, por por lo vos, que entonces... Ayer se comunicó con nosotros de Genaro. ¿Por, me tele por que... telepatía? Por... Sí, por el celular. Me imagino, <risa> me, imagino, me, imagino me imagino. Para pará, Carlitos, me están diciendo acá que no seas cromañón que tienes el trípode al revés. Claro, claro, sopiticantrópolis. Sí, sí, es verdad con esto. Sí, sí. En Me realidad. Importa. El fraude estaba a punto, Está a punto de filmar su, sus propias tetillas. Va a ser un plano de sus tetillas bueno impresionante sí, sí, sí. Esto. bueno ya sacamos fotos igual para después subirlo no importa a... pero así así salen los <risas> videos que hago imagínese Dios me, me guardo. después cuando dicen documental de Carlos Frade sí, y, ahí está y aparece un plano pobre así yo me imagino pobre tu amigo San es que, Pietro, San Pietro pero... que tiene que editar el material después se encuentra con los originales y sí, siempre me dice con las pero, cintas no, de, de, de autor que no, hace claro. el Frade otra que el dogma el Frade te, te hace un plano talón el ¿viste? otro día, sí, vale. habla la Persona. Yendo a esos lugares maravillosos como Mawaki y demás, me dices a Pietro, después de analizar las 4 o 5 horas que le dejé, me dices a Pietro, ¿no había una montaña que no se moviera? Ah, <risa> claro, es la montaña, obvio. Claro. Bueno, mientras usted va preparando el mate... Sí. Eh, le voy a pedir que me diga cuáles son los teléfonos. En realidad no que me los diga a mí, que ya me los sé de memoria, sino sí. los oyentes que todavía pueden no recordarlos. Por supuesto, anoten, son el 4010 7157 o 4010 7158. Qué lindo, también podés comunicarte a través de nuestra cuenta de.. Twitter, que sí. es arroba SLH Radio. Sí. También podés ligar a través de arroba Mauro Federico. Y tenemos una página de Facebook. Así es, nos buscan como sobre la hora y ahí estamos, estamos conectados. Así que si quieren hablar con nosotros, hay, satiamos. Hay una propuesta para discutir y para debatir, que es lo que vamos a empezar a desgranar a la vuelta de este primer tangazo con el que arrancamos la mañana. Usted tiene alguna otra inquietud para trasladar a los oyentes o de esas que usted generalmente suele plantear y que provocan el No, la lo, lo lindo sería aprovechar esto del día comercial del amigo para que la gente nos diga qué significa para cada uno de nuestros oyentes un amigo, el amigo, la amiga, ¿qué significa hoy el amigo después ...de navegar varios años en esta cápsula espacial... ...que es el planeta Tierra... ...porque una cosa es el amigo a los 13 años... ...otro a los 20, otro a los 30... ...otro a los 40, otro a los 50... ...y así uh -huh. sucesivamente... ...tenés diferentes maneras de analizar... ...esta cuestión de la amistad... ...así que sería interesante con pensar eso... ...con ¿no? ¿Cómo definir con alguna frasecita... Sí. ...yo por ejemplo tengo una amiga ¿Sí? incondicional... ...y yo sé que si le pido algo... ...si le pido por ejemplo que vaya caminando... ...para atrás hasta Japón. En OJ lo hace. Fantástico. Oh, mío. ¿Cómo? Fantástico. Sí, es un no, tesoro mira, eso que tenés. Y, y, Pizano Noelia hace así, yo no soy. Sí. Y, yo, Ay, Pizano, por favor, ¿me No, hace no. quedarme la no, yo, no yo, soy? No te, yo no tengo OJ, no. dice. No. ¿eh? No es, sí, no, y además caminar sobre el agua es complicado. Sí, sí. Bueno, vamos bueno, pero isla. es una forma de decir, muy digo, bueno, vamos a decir, muy lindo. Que como han caminando, todo... retrocediendo en chancleta, dice. Así ¿eh? es. Sí, yo, yo soy un pésimo cultivador de amistades, pero... Pero de, déjeme decirle que con aquellos que, que tienen la paciencia de aguantar mi falta de, de riego de la planta que representa, con el cuidado que merece una amistad, eh, soy muy amigo de esa gente. Seguro. Y, y algunos que están por acá, por esta zona, miren, en, este, en, este, en, este, en este tablado. Por eso vamos a celebrarlo como nos gusta hacerlo, que es entre nosotros, entre amigos. Arrancamos a las 8 y 22 ¡Uy, qué frío! Con una temperatura de 6 grados Me parece que la sensación térmica Debe ser todavía más baja Así que si vas a salir No te lo recomiendo Mañana nieva, dice Quédate en, ah, ¿sí? en casa sí. Y así dijeron Ponete un calzoncillo largo ¿eh? <risa> Si sos hombre, si sos mujer Una linda calza sí. O unas medias Una medibacha si gruesa claro. Medibacha de lana <risa> Y ganá, si querés Tenés que, tenés que comprar un cuarto la de millón. La bolsa mignones. de agua La, la bolsa de agua caliente caliente, sí. caliente Y arrancamos con un tanco. A ver Ser genial, sensual, fumando espero a la que tanto quiero tras los cristales de alegres ventanales, y mientras fumo, mi vida no consumo, porque flotando el humo me suelo adormecer, tendido en mi sofá, soñar y amar, ver a mi amada feliz enamorada. Sentir sus labios besar con besos sabios, y el de devaneo sentir con más deseos. Cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Por eso, estando a mi bien, en mi fumar un edén, dame el humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Corre, que quiero enloquecer de placer Sintiendo ese calor del lugo embriagador Que acaba por prender la llama ardiente del amor Cada inquietud con él nuestro es cruel. Sus espirales son sueños celestiales Y forman nubes que hacia la gloria suben Y envuelta en ella su chispa es una estrella Que luce clara y bella con límpido fulgor Por eso estando a mi bien es mi fumar un edén. El humo de tu boca, ay, dame que mi pasión provoca. Corre que quiero enloquecer de placer, sintiendo ese calor del humo embriagador que acaba por prender la llamada del amor. Argentino le de era este interpretando uno de los clásicos de nuestra música ciudadana, el tango Fumando Espero.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 En esto de las efemérides, que es por donde se va colando la historia grande... ...en la vida cotidiana de cada uno de nosotros... Ayer 19 de julio, por lo menos, hubo tres fantasmas muy fuertes. ¿Ah? Uno de ellos que convocaba a nuestra generación... ...a la generación que despertamos a la conciencia política... ...cuando terminaba Malvinas y recuperábamos la democracia. Uh -huh. Ayer se cumplió un aniversario de la Revolución Nicaragüense. 34 años de la Revolución Nicaragüense. 19 de julio de 1979. Vos sabés Nati, sí. vamos a contar a Nati que es de otra generación, sí. que allá por el 82, 83 después de Malvinas, las peñas era el pulmón en donde comenzaban la juventud de ciudadanas a enamorarse de la democracia, a enamorarse de la conciencia política, a enamorarse de la historia de América Latina. Uh -huh. Y allí aparecía la revolución nicaragüense. ...aparecían canciones maravillosas... ...como por ejemplo... ...Canción urgente para Nicaragua... ...de Silvio Rodríguez... ¡Anda a Nicaragua! ¡Ahí está! Su camino a la gloria! Peñero viejo, Mauro Oye, Federico... De sangre sabia! <risa> la, que la que hizo, hizo su historia. historia... Una maravilla... ...entonces Nicaragua era algo que te enamoraba... ...con América Profunda... ...a partir del 83 y del 84... ...hubo muchísimos pibes jóvenes... ...de aquellos que teníamos 20 años en aquel momento que fueron a recolectar café para ayudar a la Revolución Nicaragua. La famosa Brigada del Café. La Brigada del Café, oh. que era todo un emblema. Latinoamérica enamoraba a partir de Nicaragua. Era muy importante que ese 19 de julio del 79, cuando el Frente Sandinista Liberación Nacional triunfa, toma Managua, la capital de Nicaragua, hay poetas, hay sacerdotes, hay escritores. Julio Cortázar va a un recital... ...allí en la Plaza de Managua... ...Nicaragua marcó algo muy fuerte para nuestra generación... ...hoy, 34 años después... ...el presidente es aquel revolucionario que tomó el poder... ...don Daniel Ortega... Daniel Ortega. ...y 34 años después... ...el 19 de julio... ...para nosotros es la marca de la Revolución Nicaragüense... ...de algo muy querido, muy entrañable... ...que después tuvo idas y vueltas... ...porque se enfrentaba nada menos que a Estados Unidos... ...los contra... ...usted probablemente vio películas muy interesantes. Hubo una estadounidense con Nick Nolte. Bajo fuego. Bajo fuego. Gran película. Jim Hackman también. Exactamente. Gran película. La hermosa película. Y una. ¿sabes que esa película? Perdóname, no lo. Sí, dale. ¿Sabes que esa película fue una de las dos que a mí me motivaron a estudiar periodismo? Esa y la otra fue. Eh, los Campos de la Muerte, acá se, se conoció como Los Gritos del Silencio. Los Gritos del Silencio, fantástico. Bueno, Fueron dos películas que a mí me marcaron, porque justamente... Mel Gibson trabaja en Los Gritos del Silencio. Exactamente, exactamente. Y Sigon y Guívar, Ju Justamente, justamente no, no, no, no, ese es el año que vivimos en el peligro. El año que vivimos en peligro, es vivimos. razón. Pero justamente en, en Bajo Fuego, que es la que vos mencionas, se narra la historia, que es el telón de fondo, la, la, la revolución sandinista, la historia de un periodista en realidad son dos periodistas y un fotógrafo que participan de manera involuntaria de una situación que en realidad es ficticia, pero que tiene relación con el episodio de la Revolución Sandinista. Los últimos días de Exactamente, de Tacho Somoza. Y un triángulo amoroso allí. Fantástica, esa película bajo juego. Oh, emocionante. Eres. Lo cierto es que 34 años después, ayer, compartíamos esos temas musicales, Canción oh, Urgente para Nicaragua, No Pasarán, que era una canción de Mejías Godoy, ese gran escritor mexicano que hizo La Maldición de Malinche, entre otras cosas, y que fue otra de las grandes canciones con las cuales nos enamoramos de lo que significaba el compromiso político. Y después también ayer se cumplió un aniversario del asesinato del crimen de Roberto Mario Santucho. Mirá qué pedazo de misterio todavía en la democracia. El cuerpo de Santucho sigue desaparecido. Sí, es cierto. Porque hasta el día de hoy sigue pesando la observación que hizo el comando sur del ejército estadounidense que dijo que después del Che Guevara, el revolucionario más impresionante en América Latina era Roberto Mario Santucho. Y el tercer elemento. Ayer, en el 2007, viajaba hacia la pampa de arriba el negro Fontana Rosa. Mm. Oh, claro. Hombre. Y ese mismo día, a la tarde, casi como un signo cósmico, el flaco Di María le metía un gol increíble a la selección juvenil chilena en un Mundial Juvenil que después termina ganando la Argentina. Y fue ese mismo día. Y Di María hizo un gol porque me daba la sensación que en realidad esa zurda estaba siendo alentada de la tercera bandeja por el negro Fontana Rosa. Por eso ayer fue el día del amigo Canalla, en varias regiones del planeta. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo recuerdo! ¡Qué hermoso Mirá recuerdo! Mirá que hay tres imágenes. Santucho, la Revolución Nicaragüense y el Negro Fontana Rosa. Bueno, el uno y el dos, la primera y la segunda imagen, tienen un nexo vinculante. ¿Vos, con el final de Somoza. Exactamente. Eh, Organizado en un atentado perpetrado en Asunción, a justiciamiento dirían algunos, eh, cuando Somoza estaba exiliado allí con la protección de, de Alfredo Stroessner, Organizado por uno de los cerebros de la logística guerrillera más importante de la historia latinoamericana como fue Enrique Gorrián Merlo Gran amigo que era, que era además el pelado uno de los discípulos uno de los hombres más cercanos que tuvo el movimiento político que encabezó Roberto María Nosotros teníamos muy amigos con Gorrián Merlo yo lo visité cuatro horas en la cárcel antes de la huelga de hambre que hizo y después tuvimos muchos contactos y él me contó historias increíbles y efectivamente... A Santucho lo admiraba de una forma increíble. De 60 años, Gorriarán vivió, creo que con suerte, de la vida adulta de los 18 en adelante, vivió dos años en la legalidad. Nunca tuvo documento de identidad. 32 pasan de las 8 de la mañana. Recordamos los teléfonos. 4010-71-57. 4010-71-58. Noticias en Splendid y nos metemos de lleno a analizar el acuerdo con Chevron. Radio Esplendid informa. 8 de la mañana, 32 minutos en todo el país, en Buenos Aires, temperatura 6 grados, 3 décimos, la humedad alcanza al 70%. Más de 40.000 argentinos viajan a Río de Janeiro a ver al Papa, participarán de la Jornada Mundial de la Juventud, que se realizará la semana próxima con Francisco como protagonista en su primera visita al continente. Cientos de jóvenes católicos partieron ayer en 7 Micros rumbo a Brasil para sumarse al evento que reunirá a 2 millones de personas de todo el mundo. Por la hora de frío brindan recomendaciones para prevenir intoxicaciones por monóxido de carbono. Aconsejan evitar el uso de braseros, estufas a querosén para calefaccionar los ambientes y que en caso de ser necesario, deberán ser apagados y retirados del ambiente antes de acostarse. Asimismo, destacaron la necesidad de revisar por especialistas todo tipo de estufas, catalíticas, pantallas infrarrojas y salidas al exterior de calefactores, termotanques y calefactores de tiro balanceado para evitar desperfectos. Delbonis busca el triunfo frente a Federer en la semifinal de Hamburgo. Tras haber superado a Fernando Verdasco en cuartos de final, el juvenil argentino juega por primera vez con el suizo ex número uno del mundo. Luego del triunfo ante Verdasco, Delbonis volverá a meterse entre los 100 mejores por segunda vez en su carrera y ocupará un puesto cercano al 85 desde la próxima semana. En Buenos Aires, la temperatura 6 grados 3 décimos, la sensación térmica 5 grados 2 décimos, humedad 70%, cielo cubierto. Informó Radio Esplende, todas las voces. Espacio publicitario. Stolbizer y Alfonsín dicen que encaran todas las opciones que son diferentes porque el peronismo se las ingenió para tener distintas propuestas, pero todos tienen una terminación en ese itmo, en el peronismo. Perón, si viviera, ¿estaría de acuerdo con lo que han hecho cinco centrales de trabajadores y varias propuestas peronistas? ¿Usted qué cree?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 Esta semana finalmente se anunció algo que se venía percibiendo en el ambiente porque todo indicaba que el gobierno nacional iba a avanzar en un acuerdo con la multinacional petrolera Chevron y así se concretó. Uh -huh en un acuerdo que ha recibido, eh, por supuesto, el aval de todo el bloque oficialista y del Poder Ejecutivo, que fue quien lo suscribió, pero que tuvo muchísimos cuestionamientos también, por parte de diferentes sectores, del mundo sindical, del mundo político, en relación justamente a la manera en la que se manejó esta cuestión de no dar a conocer algunos aspectos atinentes a la conformación de ese acuerdo, y algunos articulados que, Se presuponen, cuando uno no, no los quiere dar a conocer, pueden contener cosas que sean perjudiciales para el conjunto de la sociedad. Así es. Nosotros hicimos eh, hablamos con distintas personas. Vamos a empezar con un audio extraído de Cristina, de la Presidenta, en donde dice que este acuerdo va a permitir atraer inversiones y además agrega que la renacionalización de YPF fue porque se pasó de ser exportadores a importadores netos. También habla sobre que se acusaba al gobierno de no generar la confianza para atraer inversiones y cuando se firma el acuerdo dice que siguen las críticas. Escuchamos a Cristina. El acuerdo importantísimo que firmamos con una de las principales petroleras del mundo, Chevron, en el marco de un decreto de promoción extensivo a todas las industrias petroleras que inviertan más de mil millones de dólares, les molestó a algunos. Y pasaron algunas cosas rompieron unas vallas allá en el edificio, sé que algunos eh, se subieron a torres de IPF, con todo respeto para todos los que tienen derecho a expresarse, pero no hacían esas cosas cuando Repsol se llevaba toda la guita de la Argentina, no invertía un solo mango acá. Cuando tomé la decisión en base a recuperar la soberanía hidrocarburífera en el tema de IPF, no fue de caprichosa, fue porque habíamos pasado de ser exportadores netos de combustible a importadores netos y porque todo lo que ustedes pagaban de nafta se iba para afuera, no quedaba acá y no se reinvertía absolutamente nada en el país. Nos decían que no traíamos inversión extranjera, que no nos tenían confianza, que nadie venía a invertir, ahora resulta que conseguimos que una de las principales compañías del mundo venga a invertir más de mil millones de dólares para la explotación de gas no convencional en Vaca Muerta y todos son críticas mm, parecen la gata flora como digo yo bueno, ahí lo decía la presidenta sobre el final no cuando se refiere a los cuestionamientos formulados por algunos sectores de la oposición, en general la gran mayoría de la, de la oposición de los partidos de oposición cuestionaron el acuerdo pero me parece que lo que no hace la presidenta es hacer un distingo ¿Entre quiénes son los que lo cuestionan y desde qué lugar lo hacen? Claro. ¿Con qué antecedentes, con qué, con qué lucha por la defensa de los hidrocarburos y de la soberanía energética eh, cuestiona cada uno de los que alude la Presidenta? Que en realidad no los individualiza, sino que hace lo que habitualmente suele hacer el kirchnerismo, que es ponerlos a todos en una misma bolsa, sí. sin hacer ninguna distinción. Y claramente no es lo mismo Federico Sturzenegger que Pino Solanas. Sí, o, o Macri que Claudio Lozano Exactamente y, y digo para poner dos ejemplos De los tantos que hay De sectores políticos Que tienen autoridad moral Para poder Cuestionar este acuerdo Y además cuál era el cuestionamiento En aquel momento Porque aquellos que decían Que la nacionalización de IPF Y no iba a traer inversiones Son aquellos que siempre vienen Dependiendo y queriendo La inversión extranjera Para que el extranjero te maneje todo Y ellos ser socios ...de las ganancias extranjeras. Ese es un modelo de sí. país. Ahora, está el otro modelo de país que nosotros decimos, inversión nacional para que todo quede dentro del país... ...para poder desarrollar con lo nuestro, nuestros sueños. Esta es nuestra idea. Y en ese contexto decíamos, la nacionalización de YPF... Estaba bien, pero era la recuperación del 15% del petróleo argentino porque Repsol tenía el 30% del petróleo argentino. Con lo cual, si vos nacionalizaste el 52%, te quedabas con el 15% del total del petróleo. No alcanzaba, dijimos. No alcanzaba. Decíamos, está bien, aceptamos eso, lo votamos, pero tenemos que ir por recuperar todo lo que nos robaron. Como no se fue por todo lo que recuperaron, ahora falta guita, por eso lo traen a Chevron. Cuando Kicillof dice, no tenemos con qué, sabe por qué no tenés con qué? Porque no tuviste la decisión política de recuperar el 100% del petróleo argentino. Y ahí está el límite. Y ahí está la cuestión. Recuperarlo de las manos de una empresa como Repsol, que fue la que recibió los beneficios que el MENEMISMO le otorgó en la década, a principios de la década de los 90. Y a propósito, esto es que se refiere la persona con la que hablamos sí. eh, durante la semana. Vamos a escuchar ahora a Gustavo Callejas, él es ex subsecretario de Energía de Raúl Alfonsín, y nos habla sobre la responsabilidad de Chevron en el vaciamiento de las reservas de Repsol. La Argentina es, está, es in, muy mala como empresa, es tan culpable como Repsol por haber vaciado los yacimientos y no haber mantenido un nivel adecuado de reserva. Están en infracción, tendrían que abandonar la concesión y ser castigada con severas multas. Le la incorporamos, no va a poner tanta plata, IPF la podía haber puesto por un pequeño aumento en el precio de la gasta. Me parece que el tema requiere un estudio, una de las grandes fallas de es que no tiene un estudio completo. Hace 15 días la Comisión de Valores de Nueva York le rechaza la, la reserva que él lleva de vaca esto no sirve. Y a la IPF, la continuidad de IPF no estaba Galucho, estaba, estaba le Pasó lo mismo cuando estaban los inicios del gobierno de Evo Morales, rechazaron las la estimaciones de reserva que son una documentación anexa al balance. Lo que hemos pedido a través del Grupo Moreno y de la Fundación Ilia es que hagan un estudio en serio. Y Galucho va, habló con el ministro Sileoni, va a crear un instituto. Lo que tenía que haber ido es a, la, a las facultades más importantes del país para llevar un estudio que ante el mundo tenga peso. Y, y no lo tiene. Y si no lo tiene, va, cae en estas cosas. Y eso preocupa. ¿Y ¿Cuánto es lo que tengo realmente para que esto que está ahora ahí como reserva estimada se transforme en comprobada? Es mejor que lo de los 90, pero no es, esto no es para alegrarse mucho. Chevron no es lo más recomendable. Tenía un área muy rica en Argentina que era Guantraico, además de otras tres más que era de San Jorge. Y eh, bueno, y la destrozó, la, la dejó pelada. Y bajaron la reserva en forma alarmante. Es decir, que queda mucho camino por avanzar. Y lamentablemente yo creo que este no es el, el camino correcto. Está bien el distingo que hace Gustavo que es un experto, un conocedor en estos temas pero además es otro de los que tiene la autoridad moral, ¿eh? desde sí, sí. hace muchísimos años integrante del movimiento por la recuperación de la energía nacional él dice, es mejor que lo que había en los 90 pero está lejos de ser lo que nosotros venimos postulando que debe hacerse para verdaderamente recuperar la soberanía energética de la nación Sí, sí. que es lo que, insisto se declama insistentemente Miguel Galucho es un gran técnico es uno de los tipos que seguramente más sabe de la industria petrolera a nivel mundial cuando lo traen a trabajar acá lo traen justamente porque es un conocedor del know-how de un conocedor de cómo, se, de cómo funciona la industria petrolera viene de trabajar muchos años para multinacionales petroleras sabe del asunto ahora, cualquier recomendación del técnico más avesado en la materia tiene que estar regulada políticamente porque claramente el tipo que viene del sector energético privado, con todo el respeto que me merece su conocimiento, va a tender de manera natural a llevar el interés para el lado de quien en definitiva fue el que lo formó en las líderes la, de la industria petrolera. Y los vínculos que tiene con Chevron y el conocimiento que la gente de Chevron tiene de Galucho también, no es que tiñen de sospecha Galucho que es un tipo desde el punto de vista ético intachable, pero indudablemente a vos te influencia eso es como cuando una universidad pública es financiada por, la, por una multinacional esas cátedras que son auspiciadas por multinacionales las universidades públicas tienen que ser financiadas por los dineros públicos del Estado porque si no, ese conocimiento que se genera, ¿a dónde va a parar? Sí, además de eso, después se hace precario cualquier análisis crítico de la realidad en relación justamente a quién te financia. Es toda una cuestión. Pero me parece que ahora vienen las voces de los que Así pusieron es. el cuerpo para resistir a este acuerdo. Sí, sí, vamos a escuchar ahora a Ignacio Prafil. Él es miembro del Consejo Mapuche de Río Negro y por supuesto nos cuenta cómo viven eh, este acuerdo desde este lugar, ¿no? Es las comunidades originarias la nacionalización que se tiene es justamente brindarle a las transnacionales, en este caso Chevron, Tezaco o otras como las mineras ¿no? que se les ceden a multinacionales que no tienen nada que ver con el pensamiento nuestro entonces creemos que desde ahí desde ese lugar como decían los hermanos de Ecuador, no hay que dejar que el territorio permitamos que lleguen estas personas pero supuestamente también hay un gran debate que lo queremos decir porque juegan con necesidades fundamentales que es el tema del trabajo como han jugado con las mineras, con las petroleras, eh, han jugado con las forestales juegan con esas necesidades y justamente hace tratar de quebrar a veces en algún momento de que muchos otra gente dicen como lo decían hacer por estos 150 mapuches que han tomado estos dos pozos no podemos parar esta magnitud de trabajo que nos viene a dar la empresa y justamente ahí es donde nosotros queremos entablar la conversación, el diálogo con la sociedad en general con la sociedad civil Y justamente debe entender que no es una porfía de parte del pueblo mapuche ni no de los pueblos originarios. Es controlar el territorio para garantizar la vida digna de todos nosotros. Por 150 mapuche no van a parar un convenio de tantos miles de millones de dólares. Te doy una postal ¿no? cómo se unen los intereses Increíble. multinacionales y la cuestión del pueblo mapuche. A ver. Sabes cuándo se fundó Chevron? A ver. Septiembre de 1879. Ya se lo vas a traer para acá, ya está. Pero escuchá, te, escuchá. Te septiembre de 1879. Plena campaña del desierto. El inicio de la campaña del desierto. Cuando Roca iba a matar a las 12.360 personas que mató en la campaña del desierto, en el primer elemento de terrorismo de Estado, ¿a quién mató? A los mapuches, a los tehuelches. Osvaldo Bayer va a dar cuenta de todo esto con mayor precisión. 1879 se iniciaba esto. ¿Sabés cuál fue el primer nombre de Chevron? ¿Cuál? Standard Oil. Y Standard Oil, que se inicia en la fecha de inicio prácticamente del exterminio de los pueblos mapuche, hoy tiene como única resistencia popular esos 150 mapuches que están allí, que expresan la dignidad de un pueblo que por ahora la mira por televisión. Y la Standard Oil, para completar el círculo... Fue una de las que impulsó el primer golpe de Estado en Argentina, contra Hipólito Yrigoyen, aquel que dio nacimiento a YPF. Y hoy Chevron es casi socio de San Martín. Hay una serie de incongruencias que son, por lo menos, dignas de ser analizadas, porque se habla permanentemente de soberanía nacional. ¿Se puede hablar de soberanía nacional sin haber recuperado realmente la soberanía energética? Trata de responderlo José Rigane, de la Federación de Trabajadores de la Energía. Es He un cachetazo a todos a aquellos que entendieron imprescindible y necesario recuperar la soberanía energética como parte de la recuperación de la soberanía popular. El hecho de apoyarse en legislaciones francesas, estamos, digamos, repitiendo viejas historias archiconocidas como ha sido, por ejemplo, no salirse del CIADI y permitir que los grupos multinacionales que no han cumplido con los contratos de construcción, con las inversiones, etcétera, etcétera, etcétera, eh, terminan, eh, terminaron ganando cuando ingresaron y siempre quieren ganar cuando se van. Y si no pueden, terminan en el y obviamente el CIADI eh, es una organización eh, que está a favor de los grupos multinacionales, es inentendible que nosotros estemos permanentemente en el ámbito gubernamental, ratificando la pérdida de soberanía con este tipo de acuerdos. Es un gobierno que está en el más alto nivel de contradicción. Permanentemente habla de que es nacional, que es popular, permanentemente habla de la soberanía. Permanentemente eh, eh, trata de eh, mostrarse en el discurso de una manera y en la práctica... Eh, todo, absolutamente todo lo contrario, no tiene algunas cosas buenas, pero en este campo, en este ámbito, en relación a mantener este modelo productivo eh, este depredador, extractivista, eh, exportador y que va contra la vida de los argentinos, afectando desde el punto de vista del de medio ambiente, pero también quitarles eh, la riqueza, no tiene para no, es una verdadera entrega. Vamos a autoabastecernos. Vamos a tratar de procurar que la Argentina no tenga que comprar más. Bueno, de hecho todavía no ha comprado combustible líquido. Sí lo ha tenido que hacer en forma gaseosa. Pero la Argentina tiene peligro de perder eh, la posibilidad de autoabastecerse. Está bien, es un buen objetivo. Ahora, ¿vamos a exportar? Si vamos a exportar el capital transnacional seguramente va a tener mucho interés en quedarse con esos dividendos que produce la venta de combustible de nuestros subsuelos, hacia el exterior. ¿Quién se quiere quedar con esos dividendos? De esto nos habla Claudio Lozano. Los decretos desreguladores de la época de Menem no han sido derogados, se mantienen tal cual están, y está claro que esta orientación que pretende hacer caminar a la Argentina por... El objetivo de explotar los hidrocarburos no convencionales bajo el denominado método del fracking nos lleva a una situación sumamente complicada. Transformar a la Argentina en una potencia exportadora de este tipo de recursos implica transformar al territorio de nuestro país en un verdadero queso gruyère. La única razón que está por detrás de esto es que quien maneja la empresa IPF, el señor Galucio, es un hombre de la empresa privada, del sector privado petrolero, de una empresa que era proveedora de Chevron y que está asociada a la tecnología del fracking. Lo lógico para nosotros sería el camino del acuerdo con Petrobras, Y la exploración de la cuenca marina, que está mostrando tanto por lo que está ocurriendo en Malvinas como por la cuenca hidrocarburífera que encontró Brasil, que ahí está la perspectiva para resolver el problema energético de nuestro país. Este gobierno, que fue el que validó el proceso de saqueo y vaciamiento de Repsol, que luego se asoció con él a través del testaferro Eskenazi y que se quiso transformar en eh, mariscal de la soberanía nacional con la estatización, vuelve a demostrar que tiene el compromiso tomado con el saqueo que es con lo que hay que terminar. Fracking, una palabra que mencionó recién a la pasada Claudio Lozano en este discurso cuyo fragmento acabamos de destacar. ¿Qué es el fracking? ¿Quiénes defienden el fracking? Esto lo explica Gustavo Callejas. Ha habido hace dos semanas un debate en Neuquén, y creo que eh, fueron los representantes de las empresas, de la universidad, de algunos compatriotas que viven arriba de los de Loma La Lata o las, las áreas de Tenapache y los, el debate fue los que defienden el fracking fue, fueron lamentables las defensas fueron muy flojas que son pozos más profundos que los que tienen en el norte de, noroeste de Estados Unidos y sudeste de Canadá eh, que bueno, que el agua eh, se va, está abajo y que en, quedó, no me quedó claro qué es lo que van a hacer con el agua el agua tiene, es muy contaminada dónde la van a tirar? Neuquén está totalmente contaminado con la explotación convencional. ¿Con esto qué van a hacer? Otra cosa que tampoco pudieron contestar es, eh, con las explosiones para romper la roca y liberar el hidrocarburo, se pueden provocar movimientos sísmicos, hay más o menos represas. Tampoco, dije es que, bueno bueno, es una zona sísmica y eso es una respuesta de Pero a mí me, me Por eso yo decía que, que vaya a la Facultad de Ingeniería, no solamente son los petroleros los que que... Tiene que ir todo un bloque de, de, de, de cátedras y de especialistas y decir qué va a pasar. El primero que digan qué es lo que tengo. Después que me digan cuándo me va a costar sacarlo. A ver si después me dicen que me, me cuesta 200 dólares el barril. No, no tiene sentido. Yo creo que no va a llegar a tanto, pero va a terminar siendo carísimo. Y después, tercero, qué otras consecuencias puede haber. No solo con la comunidad que vive arriba, sino sobre las zonas, sobre los ríos, sobre los lagos, sobre la naturaleza eso no está, y eso es lo que a mí me preocupa. A todos nos preocupa, ¿eh? la verdad, eh, como decía Calleja, hay gente que vive ahí, pero también el percolado de esa contaminación hacia las napas freáticas provoca que los cursos de agua se vean alterados. Y esos cursos de agua no son solamente para consumo, de las comunidades mapuches que viven sobre las tierras en donde se está a punto de desarrollar esta explotación hidrocarburífera monumental esos cursos de agua llegan a los poblados que están más cerca y a los que están más lejos y esa contaminación es de las perdurables porque traslada el plomo que tiene el petróleo que tiene el hidrocarburo hacia el cuerpo humano y realmente digo los que pudimos Estar ahí y ver de qué manera se ve afectada la vida de las personas por este tipo de contaminación, decimos, por lo menos tengan cuidado. Si se van a llevar la riqueza de nuestro país, por lo menos no nos maten a la gente. Háganse cargo de los pasivos ambientales. Ecuador es un ejemplo, Carlos. Sí, sí, un ejemplo tremendo que esta semana además tuvo esta repercusión. Empezamos a ver qué había pasado allí en Ecuador, lo que se había comenzado a producir en relación a lo que significa la contaminación ambiental que dejó eh, Chevron allí en todo lo que tiene que ver con esta explotación que se hizo, pero además está la otra gran pregunta, es el debate, a mí me parece profundo en la Argentina, lo estructural de la Argentina, eso que hoy no se debate en la Argentina. ¿Qué hacemos realmente con aquello que hace que la Argentina sea la Argentina? Sus principales fuentes de sustento económico, ¿quién la maneja? ¿Qué conviene más? ¿Está bien que se asocien los capitales extranjeros? Por supuesto que sí. El tema es el porcentaje, el, la forma, el modo y la historia que tiene cada uno de esos capitales extranjeros. Porque también ellos tienen una historia. Como dice Claudio, no es lo mismo Petrobras que Chevron. Claro. Y allí entonces hay un discurso diferente. Por eso insisto, en la misma semana de Chevron, el acuerdo que firmó la Presidenta de la Nación no fue con Rafael... Correa, el presidente de Ecuador, no fue con Dilma Rousseff, no fue con Evo Morales, fue con Santos, el presidente colombiano que es el que más está alineado con Estados Unidos, que es la bandera que está detrás de Chevron. A este tema pasé de moda No como cambalache que bien actual Una gotita para la vista gorda Contraveneno de hábitos que hacen mal tatuado maricón en la piel, los que regalan a empresas extranjeras, toda la cordillera menos su hotel, yo los amo. el supuesto de los maestros, nombran ministro, funcionario, represor, manejan la ciudad como un club de fútbol, conjuntan la presión con educación, yo los llamo los gobiernos, pero Bailando por un sueño saben brillar Y si se cansan de politieke partijen. Bij de trafican ideas. Los que se creen listos por cabezón. Más vale tener dos dedos más de frente. Con Qué maravilla, las pastillas del abuelo. Gobiernos Procase se llama La Canción de la Década. ¡Oh! La Canción de la Década. Tomá, toma del Frade. Mira cómo. Mira lo mal, mira lo mal. Sí, sí, la Canción de la Década. Porque Ay, políticamente la canción de la década. No digo que sea la más linda ni mucho menos. Digo que la canción que refleja la década famosa ganada. Bueno, Acá dice quiénes ganan? Después de la canción de la década <risa> llega el informativista. De la Pero espere que de paso querías hacer un chivo. El lunes, el lunes, jornada internacional contra la minería. Ah, bueno. En todos los puntos del planeta vamos a protestar contra la minería cielo abierto y fundamentalmente allí en Neuquén junto a los compañeros mapuches, los más explotados, los más ninguneados, los más faltos de educación y salud, fueron los que salieron a defender la dignidad del pueblo argentino. Una linda pregunta para decir dónde tenemos la vergüenza. Radio Esplendid informa. la mañana, un minuto en todo el país, la temperatura 6 grados, 3 décimos, la humedad alcanza el 70%. Víctimas de la tragedia de Castelar serán querellantes en la causa. El juez federal de Borón, Jorge Rodríguez, aceptó a víctimas de la tragedia ferroviaria como querellantes en la causa penal. El magistrado aceptó en esa condición a unas 40 víctimas del hecho ocurrido el 13 de junio pasado... Durante ese hecho murieron tres personas y 315 resultaron heridas. El lunes arranca la publicidad para participar en las primarias, así lo dispone el calendario electoral que establece que los spots publicitarios podrán exhibirse durante los 20 días previos a los comicios. De esta forma, los candidatos a senadores y diputados podrán realizar propaganda en radio y televisión para las primarias del 11 de agosto. Sigue la violencia, en Egipto hubo cuatro muertos y 200 heridos en nuevos enfrentamientos entre partidarios y detractores del ex presidente Mohamed Mursi. Miles de seguidores de Mursi salieron a las calles para reclamar su readmisión como presidente después de que fuera derrocado el 3 de julio por el ejército.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 Política, deportes, espectáculos, cultura, historia, regalos y las mejores entrevistas El placer de saludar a Lito Nevia Ahí con los gatos sí ya tuvimos un éxito internacional Y a mí eso tampoco me mareó, no me colocó Domingueros Domingueros Domingos de 9 a 11 por Radio Espléndida AN990 Todas las voces espacio publicitario. Balbuceos editoriales. Los oyentes. Los oyentes. Sobre la hora. Así que hay oyentes en no, este programa. Que hay no Como digo. todos los sábados, los oyentes nos pueden llamar al 4010-7157 o 4010 7158. 58 suenan los teléfonos pero la sí. gente me parece que no tenemos productores uno fue a buscar a Bayer y el otro Ay. a comprar medialunas porque había alguien que quería comer medialunas fueron luna, a comprar medialunas al final y suena los pero otros... yo dije que yo iba y suenan los teléfonos suena que suena que el es cuerpo. indispensable aquí ¿no? No, no nadie ah, es indispensable ya, ya. Bueno, sí, bueno, sí. una gran decisión de nuestra producción sí, sí, sí. siempre una gran decisión es comprar facturas nunca hay nada en, sí, este, en esta y producción escuchar a los oyentes cada tanto bueno a ver qué dicen los que pudieron Sabón. ser atendidos <ríe> Héctor de dos. Con Bosco, dice: Si Rosario Central se fue al descenso con el negro Fontana Rosa, nosotros con Moyano nos tenemos que ir a la merd, por decirlo finamente. Es un sufrido independiente, evidentemente. Sí, sí, sí, un saludo ahí. <risa> Arroba Claudio Fuentes, dice a través de nuestra cuenta de Twitter: Nunca estaré de acuerdo con la devastación de los recursos naturales, ni acá ni en el mundo. Apaguemos ya todo: Twitter, Facebook, Tele, Auto, Internet, dice a través de una cuenta de Twitter. Augusto de Monte Chingolo. ¡Feliz día, muchachos! Muchas gracias. Si esta empresa va a poner la plata y la experiencia de, en este tipo de proyectos, YPF va a poner la mano de obra. Eso quiere decir que los que estaríamos contaminando seríamos nosotros. La empresa extranjera lo único que hace es invertir e instruir. Muy bien. Sí, Ar... llevarse la plata. También. Bien, también. ¿Cuán... ¿Cuándo año? vio? ¿Cuándo vio? En cualquier lugar del planeta. Y esta es una pregunta también para el amigo Kisilov. ¿En qué parte del mundo los extranjeros perdieron plata... ...cuando fueron a un país a invertir? No hay, no debe haber. Aún en Bolivia hoy... ...cuando Evo subió y le dijo... ...muchachos basta de llevarse el 80%... ...ahora se llevan el 20%. Fue ganancia. Acá sí, sí. le das a 35 años... ...que se lleven 20% de ganancia... ...a partir de lo que puedan producir. Uh -huh. El costo ambiental, como queda dicho... ¿No da la sensación que Chevron viene porque sea Mahatma Gandhi en la Argentina? ¿Y en Ecuador quiénes fueron? Ya va, ya lo tenemos. Ya te esperé que vengan de comprar la media y los atentan sonando los dos teléfonos. Traca, traca, traca, ahora sale, traca. Vamos, vamos, vamos, vamos con los mensajes. Norma de Banfield, estamos volviendo a empeñar IPF, pregunta. No entiendo nada. Cada vez me hago más lío. Dice. Acá María Paula Riberti dice que la oposición proponga controlar la contaminación, pero que no discurse de cómo se debe sacar el petróleo, porque solo Galucci, que es Galuccio en realidad, es ingeniero y replica. Que Alfonsín te habla de energía, hacían funcionar la televisión de 12 a 24 para ahorrar y te cortaban tres horas de la luz por día. Vamos, <risa> déjense de joder, dice Mar María Paula Riverti. Marcelo de Morón, no hace falta ir a Rosario para ver los destrozos de la droga. En Parque Patricios, en los alrededores de la cancha de Huracán, a cualquier hora se pueden ver los pibes que caminan como zombies por los efectos del Paco, dice. El amigo Joel Ramos, arroba Joel Saino Humor, dice, la excusa de la, de la inversión extranjera a cambio de la vida y la dignidad de nuestro pueblo ya se vio en los 90. ¿Qué pensaría de esto Germán Abdala? Se pregunta Joel. El quinerismo terminará cantando la marcha chevronista compuesta por Hugo del Barril. <risa> es buenísimo. Espera que lo vamos a... Le vamos a dar un retweet, retweet al amigo Joel Ramos que se lo merece. Es muy bueno. Walter de Chascomús, mira qué lindo Chascomús, me encanta. ¿Te gusta? Sí. Flor del lugar para me ir encanta a Chascomús, para a ir pasar... a la Laguna. Sí, sí. ¿Qué, bueno, ¿Qué me guiñó ese el ojo? <risa> Chascomús es el lugar de los tramposos. Uno va a Chascomús. No y, y porque Chascomús está como a tiro, viste, con la autopista, <risas> la autovía 2. No esa esa cuestión de las geografías íntimas Claro, claro. Está Merece, a una no hora nada más es una acá. Ah, no, no, no, y, y viste, si vos que, suponete, si vos sos, si vos querés ser infiel, sí. entonces te decís, bueno, me voy a Chascomús, que ahí no me va a conocer nadie. Es genial. Pero, sabes qué tiene Chacomús, <risas> Chascomús? Chascomús que es chiquito y por ahí con alguien te encontrás porque justamente es chiquito. Y bueno, pero que en general la persona que quiere ser y se expone públicamente, es porque en el fondo quiere que lo descubra. Claro. En Chascomús sí, ¿no? o en cualquier otro lado. Claro. Qué pedazo de boludo. Bueno. bueno, Walter, entonces, de Chascomús. Feliz día, amigos. Abrazo de gol. Gracias. Ah, qué lindo. Che, Miguel Bordoni. Mirá, Miguelito Bordoni. Le mandamos un abrazo. Está escuchando. Dice, Sam Wasterton. A ver, Sam ¿Eh? Wasterton. Así es. Se llama el protagonista de Los Gritos del Silencio. Ah, es el actor que hace de Rabino Ciego en... Hannah y sus hermanas, ciertamente. Fenomeno, gran película de Woody Allen y gran aporte que nos hace Miguel Bordoni del recuerdo de la primera, de los primeros minutos del programa de hoy. Mari de Wilde, los quiero mucho, los siento amigos míos. La amistad se elige, los parientes los heredamos dice. <ríe> dice Mari. No sé por qué lo dice. Tiene razón eso, eso siempre sí, se vio bien. Señor, a mi hija. sí, señor. <ríe> Arroba soy puri, dice, en desacuerdo con la cantidad de cláusulas que no se han dignado a hacer públicas del acuerdo con Chevron, Siempre la opacidad en políticas públicas no es buena consejera arroba Sebastián de Luca también dice, estoy de acuerdo con el, con el acuerdo, según entiendo firmaron que de acá 5 años pueden girar ganancias sobre el 20% del total, Repsol giraba todo y eso nos cierra bueno, a ver tengamos en cuenta esto en el negocio petrolero en el negocio petrolero las cosas son muy a largo plazo Por eso los acuerdos... Vos pensás que si tienen estos cinco años de obligatoriedad, en donde tienen que hacer determinadas cosas, a partir del quinto año, para una compañía petrolera como Chevron, fundada sus orígenes a fines del siglo XIX... 1871. Eh, esperar, esperar cinco años para empezar a recoger, no es nada, mi amigo. O sea, no, no, no estoy cuestionando su opinión, sino que digo, seamos... Inteligentes a la hora de pensar cómo razonan los capitales multinacionales, transnacionales a la hora de armar acuerdos con nuestros gobiernos pero además, fíjate vos, estamos discutiendo si es mejor Repsol que Chevron o que Chevron es mejor que Repsol ¿cómo es la historia? a mí me da la sensación que lo que tenemos que decir es ¿qué hacemos los argentinos con el petróleo argentino? ¿por qué los argentinos no podemos usar los beneficios del petróleo argentino? Uh -huh. esa es la pregunta me parece, porque si no entre Chevron y Repsol es como elegir entre Guatemala y Guatepeor. Sí, sí, claramente. En nuestro Facebook nos escribe Sergio Nassi, dice... Buen día, Carlos, Mauro y equipo de Sobre la Hora. Feliz día del amigo ayer, hoy y siempre. Che, con ustedes, Osvaldo Bayer... ...qué equipo para la revolución... ...abrazos enormes... ...como las quebradas de Saladillo de Rosario... ...dice Sergio Nazar. fenómeno Sergio... ...qué lindo, qué lindo... ...bueno, está viniendo en un ratito Osvaldo... Sí. Eh. ...ya fue Rama Ramiro a buscarlo... ...están de camino para la radio... ...así que en minutos vamos a estar charlando con él... ...Emanuel Piazzese nos dice... ...las críticas porque sí... ...a todo lo que hace el gobierno... ...hace que terminemos defendiendo lo indefendible... ...Chebrón, Jaime, Lázaro Báez... ...acuerdo... Sí, dice, yo estoy de acuerdo con que se firme eh, una, una suerte de entendimiento con una empresa como Chevron. No critiquemos porque sí a todo, porque eso genera una sensación de que todo está mal. Bueno, particularmente... No, no, no estamos con esa idea. ¿eh? No, no, nos, aparte, nosotros, nosotros no somos. Nosotros hemos defendido las cosas que están bien, y es más, fuerzas políticas que generalmente tienen su expresión aquí en nuestro programa también han votado cosas favorables. Sí, sí. La más clara en este aspecto fue... La recuperación del 52% de Repsol Ni más ni menos En este caso no, no, parte Es de Estado. necios no reconocer lo bueno uh -huh. También es de necios no reconocer lo malo Juan Pablo dice El Estado debe explotar su petróleo Y controlar el impacto ambiental El acuerdo con Chevron es necesario Viste, está esta lógica Que yo lo noto ¿no? permanentemente eh, Que es la de lo posible sí. Esto es lo que se puede Más que esto no se puede eh, cuando uno discute con gente que defiende en este caso este, esta, esta parte de la política del guinerismo, te dice ¿y qué querés? ¿que los millones de metros cúbicos que hay de, de petróleo queden en el subsuelo? ¿qué querés? ¿que esa riqueza no se vuelque verdaderamente en, en distribución y para la gente? Y que yo, ¿cómo voy a querer eso? No, yo no quiero eso lo que me parece es que en aras de justificar la necesaria explotación de los recursos y de caboríferos para beneficio de la sociedad, lo que terminemos haciendo sea un acuerdo que beneficia realmente a la sociedad en un porcentaje, pero en mucho a una transnacional como Chevron. ¿Usted se acuerda de lo que dijo José Luis Manzano, ministro del Interior de Menem, cuando regalamos IPF con el voto humillante y vergonzante del Congreso de la Nación? No pasó hace mucho. Hace 20 años que pasó esto. 91. Lo que salió a decir José Luis Manzano Me alegro porque esta privatización va a permitir Que tengamos con qué sacar nuestro petróleo Para que tengan más dinero nuestros jubilados José Luis Manzano, Ministro del Interior de Menem Saludando en aquel momento la privatización de YPF Apretando los dientes A de nuevo a Otra vez le fue larga Y amada perderse Por el banderín, Por el resto de fuerza Una publicación que hizo por estas horas la agencia de noticias de la CTA eh, pone de manifiesto una situación que se está viviendo en la provincia de Córdoba eh, Una situación realmente de esas que uno no solo repudia sino que ...se ve molesto cuando no tienen la difusión correspondiente... ...Luis Soria era trabajador de una empresa... ...del grupo Fiat, que se llama Comau... ...y que es la encargada de realizar tareas de mantenimiento... ...Luis cayó de uno de los elevadores de esta empresa... ...que se utiliza justamente para los trabajos de altura... ...en una planta de pintura... ...no fue un accidente laboral... ...fue producto seguramente de una situación más ligada... ...a la precariedad con la que... ...este trabajador estaba realizando... ...su tarea... ...hubo asamblea de los trabajadores para discutir... ...el caso... ...se decidió un paro de todos los obreros que trabajan... ...en Comau... ...pero qué pasa... ...esto finalmente no afectó... ...a las actividades que desarrolla esta empresa... ...porque obligaron... ...a los contratados... ...a cubrir la necesidad de la línea de producción... ...y entonces... ...el paro prácticamente no tuvo ningún efecto... Esto tiene que ver con lo que decimos siempre, cuando no hay organización sindical que pueda representar a todos los trabajadores, nos encontramos con estas situaciones de inequidad en donde los laburantes pierden su vida para que ellos sigan ganando. Muchas cosas pasaron en la Argentina que no fueron tenidas en cuenta por los grandes medios. Se las contamos en Sobre la ONU. Sobre la o La agrupación Memoria Activa realizó un acto el día miércoles para conmemorar a las 85 víctimas fatales del atentado a la AMIA, ocurrido el 18 de julio de 1994. Escuchamos a Adriana Reisfeld, integrante de Memoria Activa, en declaraciones a Radio Sur. Consideramos de que salvo algunos momentos en que parecía que la investigación tomaba envergadura siempre fue para atrás y hoy mismo seguimos dando vuelta con el memorándum seguimos dando vuelta con el juicio oral que no ya está el juzgado determinado y sin embargo no tenemos fecha para los y ni tampoco para los cómplices del atentado y la conexión local porque nada se puede hacer dónde estaban los explosivos dónde estuvo la camioneta dónde están el internet dónde se alojaron la, las personas las casas seguras todo eso existió y hubo una cadena de cubrimiento para que no lo sepamos. Se firmó el Acuerdo de Paritarias 2013 para los trabajadores de prensa. Por primera vez desde 1975, los trabajadores de diarios Revistas.com y agencias de noticias nacionales e internacionales de la Ciudad de Buenos Aires firmaron un acuerdo paritario en forma conjunta con el Ministerio de Trabajo y con todas las cámaras. El acuerdo anual rige desde el primero de abril pasado e implica un aumento del 26% sobre los básicos del convenio. Esto decía Patricio Climesú, delegado paritario de la agencia de noticias Telam. Suma algunas otras cuestiones que, que es la definitiva declaración del día del periodista como no laborable y que si se trabaja se paga el 100% es la incorporación de la figura del colaborador al Convenio Colectivo de Trabajo para que a partir de ahora cualquier incremento salarial vaya a los compañeros y compañeras que trabajan como colaboradores, como freelanceros y sobre todo el tema de la antigüedad que en algunos casos hasta quintuplican salarios por antigüedad que venían cobrando algunos compañeros. La gran virtud de este acuerdo colectivo es que ha sido discutido, debatido en cada una de las asambleas de base, que cada una de las asambleas con este proceso se robusteció y eso se notó en cada una de las movilizaciones masivas que hicimos, en los paros de actividades que fueron muy fuertes y creo que el mayor saldo de la paritaria es el saldo organizativo. El fin de semana pasado se realizó en Córdoba el encuentro de trabajadores de call centers. La actividad fue organizada por la Unión de Trabajadores de Call Centers de Córdoba y la agrupación Colgala Vincha. Escuchamos a Fernando Almejún en declaraciones a Radio Estación Sur de La Plata. La persecución y la precarización que hay en los calls llega un grado a veces de contarte los minutos que vas al baño, los, los minutos que vas eh, de comida este, y si no te aperciben, si no te, te suspenden y si no te echan. Entonces es muy difícil organizarse en esas condiciones, este, aún así hubo luchas de lo más grandioso también que, que pudimos hacer este, junto con las experiencias de Córdoba y de Rosario, este, en la lucha contra estas patronales que vienen de afuera y te ponen unos ritmos de trabajo infernales. Vecinos de Positos, San Juan y organizaciones sociales denunciaron ante la Fiscalía las racias policiales y los abusos contra niños y adolescentes que se sucedieron estos días. Escuchamos a Raquel Morales, una de las madres. Los chicos estaban el primer día de vacaciones en la puerta de casa y llegó, llegaron cuatro motos, dos patrulleros y una trafi con un montón de policías adentro Se bajaron y empezaron contra la pared, contra la pared, con las la itaca, que los empezaron a, a los chicos que no sabían qué hacer, muy asustados. Y cuando empezaron a decirle a desvestirse, a sacarse la ropa, mi hijo estaba peor, asustado peor. Y nada que los van a tener diez minutos, desnudos, no. Los dejaron desnudos hasta que se les dio la gana para dar vuelta a la desesperanza sobre la hora periodismo para descubrir a los que apuestan por el dolor Llena de huellas, llena de sueños Y de un olvido marca oficial aan cosas que se saben por vos de cosas que se saben por vos En su casita llena de libros La puerta abierta de par en par Siempre algún pibe Siempre escuchando Alguien buscando alguna verdad Una maravillosa presentación La que hace Arbolito aquí A nuestro querido Referente, el siempre joven Osvaldo Bayer. ¿Cómo estás Osvaldo? Bienvenido a los estudios Radio Strand y aquí para compartir estos momentos sobre la obra con nosotros. Bueno, un joven de 86 años. <risa> Por eso. Que, esperá, que actúa, que conduce programas de televisión, que, que, bueno, que sigue poniendo toda la energía. Que atiende a todos los estudiantes, como nos decía el otro día el director de la obra de teatro. ¿Qué Así. significa ah. hacer teatro Osvaldo? Bueno, este... De pronto tuve que hacerlo porque tomaron un tema mío y un tema que yo había descubierto cuando hice la investigación de las huelgas patagónicas. Y, este, y bueno, y el, el que adaptó ese tema al teatro me dijo que yo tenía que ser el, el personaje que presentaba todo, ¿no? Bueno, dije, ¿cómo no? Este, siempre me gustó el cine y el teatro mucho. Bueno, y ha salido esta obra Las Putas de San Julián, que tiene un éxito bárbaro, siempre están todas las entradas vendidas, ya el sábado, y eso que nosotros eh, hacemos la representación el, los miércoles. A las 20, ahí en el, en el Cervantes, ¿no? A, la, a las 20 en el Cervantes, ah. sí, los miércoles. Los miércoles, solamente. Sí, sí. Sí. Hablábamos con Rubén Mosquera el sábado justamente ah. de esto y, y nos contaba algunas infidencias que tienen que ver con, con esta trama de, de cómo se dio la posibilidad de poner en escena este texto adaptado de, de uno de los, de los cuatro libros que tiene La Patagonia Rebelde sí, y, sí. Y, y realmente... En este em... país es increíble las la fantasías que tiene la realidad, ¿no? Porque <risa> este, este episodio que ocurrió en San Julián iba a ser el final de la película de La Patagonia Rebelde y no la permitieron de ninguna manera, los militares dijeron que iban a salir a la calle a, a, a tomar la, las copias de las películas si se si hacía ese final, estaba, estaba Paulino Tato en ese momento no, recortando películas y estaba el censor nacional, ¿no? claro, claro, sí, sí, oh, el hombre, el señor tijera como le decía claro, bueno y este o sea que esa escena quedó registrada en la película, o sea no, no, no, no, no se... porque había que presentar antes el, el, el escrito el guión, el guión, claro. el guión cinematográfico entonces eh, no lo permitieron y yo dije, le dije a Olivera el director le digo bueno yo me niego a hacer otro, otro final y entonces me dijo bueno entonces la película no se puede hacer y estuve un mes pensando y digo no tienen que conocer el, el pueblo los, los, los que pasó en, en Patagonia en el año 21 ¿no? el fusilamiento de los peones rurales y entonces le hice el otro final que para mí es 10 veces peor los deja mucho más mal a los militares cuando el, este, los, ingleses, los, y los ingleses le cantan el Forgirse Jolly Goodfellow al teniente coronel Valela, porque eres un buen camarada. ¿no? Y, pero, y en la claque de los que cantan estás vos, me parece, ¿no? Ahí en el... No, se, pero yo estoy yo se, sentadito estanciero. como actor, claro, claro, porque actuaste en esa película. Claro, <risa> sí. sí, en medio de la, de la filmación me dijo el director Olivera, bueno, Osvaldo, vas a, ahora a pagar todos tus pecados, vas a ser estancia estanciero inglés. <risa> Y ahora, qué cosa increíble, Osvaldo Mirá, esto de lo que vos decís es cierto la, la realidad argentina sí, Le sí. da espacio a la fantasía De una forma increíble sí. hoy, hoy vos contabas en la contratapa de Página 12 sí. Que cuando te quisieron quemar Tus libros, sí. en la época aquella De López Rega, ahora tus libros son texto para los chicos de la secundaria los Santa Cruz. de Santa Cruz uno escribe una novela y dice no este este escritor se fumó ¿no? <risa> claro se fumó Pero en, no, en nuestro ser. país ocurren cosas así y bueno y esto fue este final de las putas de San Julián para la película fue prohibido por el gobierno digamos claro. y ahora eh, se estrena como pieza teatral en un teatro de la nación el teatro nacional Cervantes increíble ¿no? Qué reivindicación ¿no? Sí, del texto sí, sí. Porque además como una obra en sí mismo, no como el final de, de una película. Claro. Y con ese nombre, ¿no? tan, tan provocador, no sí, tan sí. las putas de San Julián. Y sí, porque son, las, son putas. Yo no, no veo que sea un insulto, Para ¿no? nada. es un calificativo nomás. Sí. Eh, ¿Por qué no le recordás, en dos palabras, por, por ahí alguno de los oyentes que nos está escuchando no tuvo el maravilloso privilegio de leer aquel texto, brevemente... ¿Cuál fue la historia y quiénes fueron las protagonistas, te acordás? Bueno, cuando terminan los fusilamientos, el Teniente Coronel Varela le dijo, bueno, los soldados tienen libertad, ahora les dio una noche de libertad para que fueran a los prostíbulos, ¿no? Porque, claro, habían estado dos meses, todos entre, estaban cansados de ver tanto macho, digamos. <risa> Necesitaban otra cosa. Bueno, y fueron ahí en San Julián, el, el oficial iba con los soldados, Fue a hablar con la madama del prostíbulo y le dijo, mire, van a venir, eh, podemos dejarlos entrar en tandas a los soldados. Y este dijo, sí, como no. La, enseguida la madama dijo que sí. Y fue a, a hablar con las prostitutas y, y ellas le dijeron, de ninguna manera, de ninguna manera. Y entonces, este, bueno, la madama fue a los soldados y dice, bueno, ellas se niegan, no quieren con uh -huh. ustedes cómo se van a negar y sacaron la charrasca que le llamaban a, que es la bayoneta sí. para entrar y las eh, cinco mujeres y tal los enfrentaron con palos y escobas bueno y ahí entonces se deprimieron los soldados la, las, las maldijeron le dijeron cualquier cantidad de palabrotas y se fueron y la crónica dice que se fueron a, a una a un local ahí para ponerse emborracharse de pura rabia ¿no? Sí. bueno Y entonces, pero el oficial fue a denunciar esto ante la policía. Entonces las pusieron presas a las cinco en un solo calabozo para una persona. Y, este, y cada dos horas le llevaban agua fría para hacerles pasar la calentura, como dijo el comisario. Increíble. Qué impresionante. Bueno, las torturaron bestialmente y después las expulsaron de, de San Julián. Este, tres fueron a parar a Ushuaia y dos eh, fueron a parar a Viedma bueno y de todo y 40 años después la única que volvió fue una prostituta inglesa Maud Foster que esta mujer había sido traída como nodriza de los niños de un estanciero inglés y ella se enamoró de un argentino que era un corredor de comercio y este, cuando el inglés se enteró de esto la, la echó y entonces ella fue a San Julián a ver si encontraba algún empleo o cosas así y no hubo nada Y bueno, tuvo que este, hacerse prostituta, digamos. Esa fue la, la historia de Maud Foster. Y volvió a los 60 años de edad y fue la este, madama, no la administradora de, del prostíbulo, hasta que falleció. Y es increíble. Yo fui a, al cementerio de San Julián a ver eh, si encontraba la tumba. Miren, no les miento, la única tumba que siempre tiene flores es la de Maud Foster. Y este... Y yo le pregunté al cuidador del cementerio... ¿Quiénes son los que vienen a poner las flores? Y dice, son dos viejitos, vienen casi... To toda la semana vienen y ponen flores. Bueno, esos dos viejitos... Me habían ido a, a ver al hotel... Cuando yo hice la investigación... Y este, me dijeron... Buenas, don Bayer, dice... Nosotros sabemos que usted estuvo por el... El barrio de los prostíbulos... Averiguando lo de las prostitutas aquellas de San Julián... Cuando... Se los rechazaron los soldados. Le digo, sí, sí, y dice, bueno, nosotros de, sobre esas cinco mujeres tenemos muchos datos. Ah, bueno, lo hice pasar, tomaron café, estuvimos dos horas, sabían todo, absolutamente todo. Bueno, y yo, inocentemente, cuando terminamos la conversación, le digo, bueno, yo les agradezco profundamente, le digo, que ustedes me pudieran dar tantos datos sobre esto. Le digo, este, ojalá todos los testigos sobre las huelgas patagónicas tuvieran tantos datos como ustedes. Y ahí los dos viejitos se dieron cuenta que habían metido la pata. Y me dijeron, bueno, don Bayer, pero no vaya a creer que nosotros fuimos clientes. No. Digo, no, vayan tranquilos, vayan... Es el problema de... Y yo pensé, viejitos turros, y son, y son los que le ponen las flores a... Se sí, ve que está muy agradecido, bueno, amigo. Bueno. Lo habrán pasado muy bien. Gratos recuerdos. <risa> Grato recuerdo. termine el café, maestro, que nosotros vamos a aprovechar la pausa que usted hace para, para desayunar y escuchamos también a, de la mano de Pepe las noticias en Splendid. Tenemos todavía media hora por sí, delante. ¿eh? Aparte un lujo con Osvaldo Bayer, yo después le voy a contar cuando fuimos con Osvaldo Bayer a Jaramillo en el año 1998 claro. a inaugurar el monumento a Facón a Grande. Facón Grande. Hermoso. cómo lo recibió la gente Osvaldo y lo que le decía la mujer más vieja de Jaramillo lo que le dijo Osvaldo Bayer yo tuve el privilegio de ser testigo de lo que le dijo la señora más vieja de Jaramillo un pueblito de 120 habitantes a kilómetro de Caleta Olivia, en donde el cielo se ve a 360 grados, donde no te alcanza el ancho de los ojos para mirar tanto cielo. Hace un frío en la calle, ¿qué vas a hacer? Ahí en Jaramillo, Quedate. después le voy a decir lo que le dijeron a Osvaldo Bayer. Quédate a escuchar sobre el ahora estamos con Osvaldo Bayer, nos queda media hora de programa. Noticias, ya volvemos. Radio Splendid informa. La mañana, 32 minutos en todo el país, en Buenos Aires, la temperatura 6 grados, 5 décimos, humedad 71%. <música> Aníbal Fernández cree que la presidenta debe buscar una nueva reelección. El senador afirmó que la actual mandataria repetiría el mandato si estuviera habilitada constitucionalmente para volver a postularse. El ex jefe de gabinete sostuvo que Cristina Fernández volvería a disputar la presidencia porque tiene un enorme sentido de la responsabilidad. De todas maneras, el senador aclaró que se trata de una opinión a título personal. Los docentes enterrianos realizarán un paro de 48 horas. Será el próximo lunes 29, cuando deban reiniciar las clases en la provincia en reclamo de un aumento salarial. Los educadores acordaron la huelga en recientes asambleas tras el fracaso de la última reunión entre dirigentes gremiales y representantes del gobierno. Según la prensa española, Barcelona se contactó con Gerardo Martino. Los principales diarios deportivos publicaron que la dirigencia del club... ...llamó al argentino para que se haga cargo de la conducción técnica. Martino sería la opción que estudia la directiva catalana... ...para ocupar el puesto dejado por Vilanova... ...a causa de sus problemas de salud. El tiempo en Buenos Aires y alrededores... ...la temperatura 6 grados, 5 décimos... ...la sensación térmica 5 grados, 5 décimos... ...humedad 71% el cielo está parcialmente nublado. Informó Radio Esplende. todas las voces...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 Periodismo sobre la hora. Ahí viene Osvaldo con su maleta, llena de historias para contar, llena de huellas, llena de sueños y de un olvido marca oficial. ...seguimos con una de las más luminosas expresiones... ...del mejor trabajo del mundo... ...que es aprender a escuchar a la gente... ...para contar bien lo que le pasa a la gente... ...eso se llama el periodismo... ...y la más luminosa expresión individual de eso... ...es el querido Osvaldo Bayer... ...que está aquí con nosotros... ...en 1998 en octubre... ...fuimos a Tajaramillo, ...un pueblito de 120 habitantes... ...y un solo teléfono... ...a 60 kilómetros de Caleta Olivia... ...fuimos porque ahí se inauguraba... ...el monumento a Facón Grande... ...al Gauchofón... ...aquel entrerriano que representara a Federico Lupi... Uf. ...en la Patagonia Rebelde... ...y cuando llegamos a ese pueblito... ...había venido gente de otro pueblo... ...y se llenó el lugar porque venía Osvaldo Bayer... ...Osvaldo habló durante tres horas ese día... ...y nadie se levantaba... ...fue una fiesta... ...y se acercó una mujer muy viejita... ...después me dijeron... ...era la más viejita del pueblo... ...y le dijo a Osvaldo... ...gracias escritor... ...por hacernos existir... ...yo no sabía leer... Aprendí a leer y leí lo suyo. Gracias por hacernos existir. No sé si se acuerda Osvaldo, pero sí, para mí sí. fue la declaración más hermosa de la función social de un periodista y de un escritor. Fue impresionante. El pueblo, ¿cómo sabe apreciar la, las cosas? No? La historia del pueblo, porque uh -huh. este, sinceramente Facón Grande es un gran héroe del pueblo, porque él no era peón de campo, él tenía una patrulla de, de carros. Este, que traía cueros y lanas y todo eso desde el interior de Santa Cruz. Pero cuando los huelguistas empezaron la huelga, él les dio la razón, diciendo, este, tienen razón, ustedes son los explotados. Entonces los peones le pidieron que él se pusiera al frente de los huelguistas, y él se puso al frente de los huelguistas. Ahora, ese reconocimiento, lado, ¿no? sí, y, y... Digo, ese reconocimiento popular, Osvaldo, que te pasa todos los días el otro día el director de la obra de teatro nos decía cómo Rubén los chicos jóvenes, Rubén nos contaba cómo los chicos jóvenes te van a abrazar cuando termina la obra, ¿qué significa para vos ese reconocimiento, ese afecto? Mirá que sufriste censuras eh, te corrieron desde que eras muy pibe. Claro, pero ¿sabés lo que pasa? Yo, yo siempre cuando veo esos homenajes y ese cariño de la gente, pienso en mis queridos amigos que fueron muertos por la dictadura, ¿no? Que nunca pudieron ver el éxito de sus obras, como un Rodolfo Walsh como un Pacurondo, como un... Este, Haroldo Conti. Haroldo Conti, claro. sí. Cómo fueron este, muertos por la dictadura, en qué manera, ¿no? Y este, pienso en ellos cuando me hacen esos homenajes. Y los tomo como si fueran ellos los homenajeados. Bueno, en serio, les digo, en que, serio. Lamento que... mucho. Porque fueron unos luchadores y unos escritores increíbles, uh -huh. ¿no? Pero para, para los chicos, como te dice Carlos... Para los chicos, la otra vuelta, un pibe me decía, ¿sabes lo que pasa? Vaya, eres rock and roll. O sea, porque, <ríe> bueno. porque transmitís una energía que uno, uno supone tiene que ver con la experiencia, pero también tiene que ver con, con tu manera de decir. Eh, Osvaldo no tiene soberbia cuando te cuenta lo que te cuenta. Osvaldo tiene esa, esa capacidad de transmitir ese legado... Pensemos solamente que la gente que habló con Osvaldo, recién contaba la anécdota de estos clientes del prostíbulo, que, que te pasaron esa posta, esa información, sí. pero hubo un montón de personas que si no te lo hubieran contado a vos, después se murieron y la historia esa hubiera quedado perdida. Y vos sí. sos como un eslabón fundamental para que eso se conozca. Que Yo tuve la suerte de comenzar esa, esa investigación, que duré casi 10 años, Tuve la suerte que vivían todos, claro. salvo los fusilados vivían todos todavía. Los estancieros, por ejemplo, eran hombres de 80, 85 años. Por ejemplo, el, el presidente de la sociedad rural de aquel tiempo tenía 85 años y me recibió muy complacido en, en su lujoso departamento del Barrio Norte, acá en Buenos Aires, y me dijo que me recibía porque tenía que aclarar una cosa, dice. <risa> Las organizaciones obreras siempre sostuvieron que, los, que se, el, el ejército fusiló a 1.500 trabajadores rurales y no es cierto fueron solamente 969 dice nosotros los estancieros los contamos porque eran peones nuestros y yo pensé como si no fuera lo mismo claro, ¿no? claro. No, impresionante, como impresionante. la discusión con los desaparecidos son 30.000, son sí. 10.000, son sí. 15.000 y bueno, ¿Qué es digo? lo mismo, mijo Qué vergüenza. aunque haya sido 200, pero es lo mismo, ¿no? Y bueno, y también vivían todos los oficiales del ejército, menos el teniente coronel Varela, que había sido muerto por el anarquista alemán Kurt Gustav Wilken. Vivían todos los peones rurales que, por ser menores de 18 años, no fueron fusilados y, este, y habían sido testigos de todo eso. Es a, es y, a... y vivían los soldados, los soldados fusiladores. Y la reacción tan diferente entre uno y el otro, por ejemplo. Fui allí al sur de la provincia de Buenos Aires, donde vivían todos los soldados de, de, reclutados para el 10 de Caballería, y en una casa me atendió, eran todos de 61 o 62 años, me atendió uno que había sido peón, no bueno, digo soldado, conscripto, y me dijo, nunca voy a olvidar, dice, nunca voy a olvidar cuando tuve que fusilar, dice, cómo se me movía el mouse, el, el temblor de mis manos. Entonces dice, vino el, el, un teniente y me dijo: Si a usted le sigue temblando, dice, lo vamos a poner junto con los chilenos para que, para que sea fusilado. Entonces tuve que tirar bien, me hice el esfuerzo. Sí. Dice: Pero cada vez que pienso en las caras de esas cosas, me, me pongo a llorar. Y, empe y se emocionó tanto que vino la mujer de él este, y me dijo: ¿Quién es usted? Y le digo: Mire, soy un investigador histórico y estoy investigando los hechos de los. De, de los fusilamientos de los piones patagónicos, y me dice, ¿a quién le interesa ese tema? Digo, bueno, no es un tema histórico, te interesa a mucha gente. Dice, pero no ve lo, lo que, qué, ¿qué le está preguntando? Mire cómo está, lo, ¿qué le ha hecho a mi marido? Y me echó, me dijo, vaya a ser, por favor, vaya a ser. y me echó. Bueno, reacciones. Toqué en la casa de al lado donde vivían, vivía otro de, de los que había sido soldado Y entonces me miró y dice, sí, ¿qué desea? Le digo, mire, yo soy un investigador histórico y estoy investigando las huelgas patagónicas y sé por la que tengo la lista de soldados que usted figuró entre los soldados que fueron allá. Este, me podría relatar algunas, contestar a mis preguntas. Y me dice, mire, señor, yo he perdido la memoria. Lo único que me acuerdo es que fuimos en barco y volvimos en barco le digo, bueno, pero si yo le recuerdo algunos hechos a lo mejor usted lo ayuda a acordarse le repito, yo me acuerdo de que fuimos en barco y volvimos en barco uh -huh. adiós y me, me cerró la puerta eh, eh, qué distinta religión. uno lloraba y el otro lo negaba, lo negaba. Uh -huh. el, el otro, así es el ser humano ¿no? el otro día, hablando de negar el otro día, Carlos, cuando hablábamos con Rubén Mosquera vos hiciste una caracterización de, del teniente coronel Varela No es que a mí me sorprendió, pero que me gustaría escucharla de boca de, de Osvaldo respecto de la transformación que en ah, el texto de... se aprecia ¿no? Sí, sí. de qué es lo que lo transforma a Varela de ese militar supuestamente enviado con el afán de apaciguar eh, una situación que requería de una mediación más que de un fusilamiento que después se vuelca uh, y se transforma en ese sanguinario bueno, personaje Bueno, es incomprensible está todo en los documentos, cuando va a la primera huelga este, está en todos los escritos que le que escribe al Ministerio de Guerra dice, los piones tienen razón están explotados bárbaramente hay que darle una nueva bueno, y, este, y entonces el presidente Irigoyen le da eh, la orden de hacer un nuevo convenio y se, se firma el convenio que firman también los estancieros porque estaba el ejército ahí se firma el convenio que los, los estancieros no, no cumplen Este, porque tenían en su mayoría el inglés el británico que tenía el res, en el respaldo del embajador inglés bueno entonces se hace una nueva huelga por no haber cumplido ese nuevo convenio y va y Rigoyen le da la pena de muerte el bando de la pena de muerte al, al, al peón que se resista que lo fusile bueno, cuando Irigoyen es algo increíble la historia Irigoyen había terminado con la pena de muerte en la Argentina en 1918 y la aplica en el año 1921 el bando dice por subversión una huelga obrera no es subversión subversión es cuando se levantan los militares bueno y, este, y, y esa reacción de cómo cumplió su, con su deber el, el teniente coronel Varela es un típico militar él cumplió las la órdenes orden. la primera le ordenó arreglar eso definitivamente lo arregló, pero no, definir, no fue definitivo después le dieron la don de pena de muerte y lo cumplió con la pena de muerte sí, es que... justamente el pensamiento de un buen milico digamos uh -huh. ¿no? Osvaldo, es increíble lo de la historia argentina evidentemente sí. vos sabés que esta semana me acordé mucho de vos por lo que significó este contrato de Chevron con YPF sí. y que los pueblos mapuches fueron los que se movilizaron sí. para oponerse allá, los pueblos mapuches. Y después fíjate las coincidencias de la historia. La empresa Chevron se funda en 1879, el mismo año del inicio de la campaña del, del desierto. desierto claro. Y los que se oponen son los sobrevivientes claro. a aquello. Qué cosa increíble la historia. Mira, ya lo decía Juan José Castelli en sus documentos. Hay que leer los documentos de Castelli de, después de mayo. A él lo mandan al Alto Perú y en el Alto Perú este, propone este, devolverle todas las tierras a los pueblos originarios que le habían sido quitadas por los españoles, terminar con la esclavitud. Dice, y aprender de, él, de ellos dos cosas, en la defensa de la naturaleza, cómo cuidan la naturaleza, y que no tienen sentido de la propiedad, para ello todo es comunitario. Dice, eso tenemos que aprender los hijos de europeos. Y que ellos, los pueblos originarios, aprendan de nosotros nuestro amor por la ciencia. Qué resumen hermoso el de Castelli, escrito en 1810. Fíjense después lo que hace el presidente Avellaneda y el, y el general Roca, ¿no? La muerte, ¿Qué? la muerte para los pueblos originarios y la quita de su tierra. Uh -huh. un, un crimen que el, los argentinos nunca se hicieron la autocrítica y tenemos que hacerlo, ¿no? Uh -huh. Sin duda. Eh, ahora, ahora, haciendo una una transferencia, una traspolación de época, seguramente eh, la Argentina en términos de derechos laborales que describía, no sé, el informe de Vialema C y que, y que estaba claramente manifestada en aquella Patagonia de, de 1920, de 1915, eh, no es la misma que hoy y la realidad de los trabajadores es distinta. Ahora, los niveles de explotación continúan en diferentes lugares, la precarización continúa, desgraciadamente. Si hoy le no tuvieras que decir a un, a un joven colega eh, anda a poner el ojo ahí, porque ahí hay una historia que a vos te haga acordar a la Patagonia rebelde. No por la magnitud de la, de, de la masacre, sino por las características de esta explotación. ¿A dónde lo mandarías? ¿A dónde lo mandaría? O sea, Al Archivo General de la Nación, ahí está todo. <risa> Pero digo, en la realidad de hoy, en el presente de esta Argentina, sí. ¿dónde te parece que habría que poner la nariz... El ojo. Bueno, sí, yo lo, lo mandaría a visitar las tierras comunitarias de los pueblos originarios. Realmente, cómo luchan por esas tierras que ocuparon durante siglos. Pero como no tienen sentido de la propiedad, no tienen título y se la sacan. Este, este gobierno, que ha hecho muchas cosas, mm -hmm. como por ejemplo, por primera vez hemos visto que un golpista, un, un dictador militar, muere en una cárcel, la primera vez en la historia argentina. Yo he vivido 13 dictadores militares en mi vida, y esta es la primera vez que he visto esto. Pero este, hay dos cosas que le falta a este gobierno. El, este, el reconocimiento de las tierras comunitarias de los pueblos originarios y también el cuidado de la naturaleza, ¿no? Por ejemplo, lo de Chevron significa que ahí lo que interesa es la, la, la, la inversión del dinero y nada más, ¿no? cuando hay que pensar en las próximas generaciones. Esto le falta, y hay que empujar para que se logre eso. Uh -huh. Sin qué duda. Bueno, qué bueno. Osvaldo, y en relación a estas cuestiones que vos estás contando te ha generado algunos problemas actuales, no solamente en aquel momento lo que fue la censura, tu propia persecución, las amenazas de muerte, sino el juicio que te hicieron los descendientes de Martínez de Oz, como presidente de la Rural. ¿Cómo está esa situación? Bueno, está siempre... Ahora, ahora de primera instancia, se lo pasó a la este, Cámara de Apelaciones. ¿Por qué? Porque nosotros hemos solicitado que se saque al juez. El juez que nos ha tocado que me ha tocado es este un juez nombrado por la dictadura parece ah, mirá vos, parece, a propósito, mentira, adeo. Sí, parece mentira parece sí. mentira que todavía las democracias ninguna de las de los presidentes o de los gobiernos que hemos tenido desde la caída de la dictadura hayan sido capaces de terminar con los jueces de, nombrados por la dictadura están ahí bueno y a mí me tocó un señor juez de una señora Díaz de Vivar que es de la dictadura y que este bueno solicitó este, pruebas a la a la Academia Nacional de la Historia, que sabemos que la Academia Nacional de la Historia son todos roquistas, porque es la historia oficial, sí, ¿no? Sí. En vez de realmente traer a los, a los verdaderos que han sido profundamente esta temática. Bueno, y ahora ha pasado a la, a la Cámara de Apelaciones que va a decidir si sigue esa jueza o no. Es decir, la causa sigue. La causa sigue, hace un mes, un año y medio todavía que tenemos, que ya, tiene, que ya dura. Y, este, y bueno, y los los este, nietos de Martínez de Hoz <coughs> les interesa el dinero por ejemplo no han solicitado no fueron a un buen lugar para buscar dinero no, no, no <risa> eh, ambos eh, este, eh, solicitan un millón de pesos como resarcimiento se ve que les gusta el dinero este, en vez de otra pediría mi retractación no es bien un millón de pesos y bueno, y si sí, la... la, la la jueza o, o la cámara le da la razón a los martínez de os yo lo único que tengo es mi casita en, ahí en el barrio de Belgrano que es llamado el Tugurio por los Soriano, no este y si me la rematan bueno, me voy a, se, voy a cumplir con esto, ¿no? me voy a vivir a la plaza que queda una cuadra sí, claro, lo voy a hacer Y me voy a mandar todos los días una conferencia a los que vienen, a los curiosos. Un banquito, con un banquito te parás arriba. Claro, ya. claro, A lo, a lo antiguo. O sea, hay un montón de mensajes de los oyentes. Vamos a agradecer a muchos. Sí, y En vamos todo a caso, agradecer. a trasladarte las preguntas que, que nos hacen. Agradecemos a José Antonio de la que nos llamó, a Adriana de Verazategui también, a Fernando de Valvanera, a Jorge de la Matanza. Gracias por llamarnos. Enrique Martínez también nos llamó. Y él hace una pregunta: dice, Roca mató 12.700 indios. ¿Dónde puedo encontrar ese dato? Nuestros paisanos, los indios, de Carlos Martínez Arazola, que es un libro maravilloso editado por MC. Ahí está el cálculo exacto y preciso, este número tan impresionante: 12.670. Pero lo peor, lo peor es que Roca y el presidente Avillanera restituyen la esclavitud en la Argentina que había sido terminada por la asamblea del año 13 están los avisos oficiales en los diarios en enero de 1879 cuando termina la campaña del desierto hoy entrega de indios a toda familia de bien que lo requiera se le entregará un indio varón como peón una china en ese término despreciativo hacia la mujer de los pueblos indígenas, una china como sirvienta y un chinito como mandadero hasta se restableció la esclavitud de los niños. Bueno, eso nunca se nos enseñó, y está en todos los diarios en el Archivo General de la Nación, lo sabéis. Y el gran culpable de esto es el presidente Avellaneda, porque Roca era el ministro de, de, de, de, de guerra, como le decían en aquel tiempo, el ministro de Defensa Nacional, digamos. Uh -huh. y este, Pero Avellaneda era el presidente. ¿no? Y Avellaneda González era el presidente claro. y permitió todo eso, ¿no? Interesante. ¿no? Y, y más todavía. Se trajeron 20.000 indios, como se decía, indios, no pueblos no originarios. Los que sobraron después de la repartición aquí como esclavos, se mandaron a trabajar a la isla Martín García, a fortificaciones militares. Y los que sobraron se, se fueron a trabajar a Tucumán, a la caña de azúcar, donde el señor Roca tenía muchísimas hectáreas de, de propiedad. ¿no? Uh -huh. es, todo eso se hizo en, en nombre de, de, de aquellos héroes de mayo... ¿Qué héroes aquellos hombres de mayo, no? ¿Qué uh -huh. documentos dejaron? Y la asamblea del año 13 también. Hay que ver que la Argentina había terminado el, con la esclavitud ejercida por los españoles en 1813, dio la libertad de vientres, este, pero fue restituida por los argentinos en 1879. La Argentina en 1813, Estados Unidos recién en 1852 con Lincoln y Brasil recién en 1874. Miren qué adelantados esos hombres de mayo, ¿no? Pioneros uh -huh. extraordinarios. Claro. Pioneros extraordinarios. Eso tienen que ser nuestros grandes héroes. Pero sin duda, sin sí. duda. Belgrano, Castelli, estamos hablando de palabras... Sí. ...de una Moreno, humanidad también, Moreno. Moreno. Sí. Osvaldo, yo te iba a preguntar... No, algo pero adelante. A los pibes, la, pero la mejor que se me ocurre para sintetizar, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño, lo que más querés ver en la realidad? Bueno, mi sueño es que nunca más haya guerras, sinceramente... Que, que nunca más haya Villas Miserias, porque sostengo que mientras haya Villas Miserias no hay una verdadera democracia, y los invito a todos a visitar la Villa 31 ahí en Retiro, no cuesta ningún trabajo, ahí a la vuelta de Retiro, van a ver la inmensa pobreza de esa gente. Se calcula que viven 70.000 personas, y todo lleno de niños. Cuando uno va por las callejuelas, salen los chicos a mirarte, y te miran con esos ojos grandes, viste y como diciendo, de que ¿a qué viene este? ¿No? Bueno, y, y, y después que visiten en, en el norte, ahí donde están los country, esas en enormes mansiones, esas casas con las piletas de nataciones, con esos céspedes extensísimos, no se ve ningún niño, se ven solamente perros de raza caminando tranquilamente por allí. ¿Eso es democracia? Es eh, fuerte, pero vos sabés que me, me quedé pensando en esto de, de los apelativos, ¿no? Y vos no, no tenés que ir, desgraciadamente, no tenés que ir a una villa para, para ver un pibe en la calle, como, como relataba el poeta hace 40 o 50 años, tal vez de una manera romántica, de, haciendo la denuncia social... Pero en una Argentina que, que todavía contemplaba, aquella Argentina de, de seguramente mediados de los de los 60, todavía contemplaba esa, la condición de los chicos, sin que hubiese como hoy centenares de pibes en las calles, sí. que no hace falta, insisto, ir a las villas para verlo, porque salen muchas veces a buscar lo que no consiguen sus padres, ¿no? Claro, exactamente, uh -huh. sí. Es increíble. Ese olvido, ¿no? total. Sé que tuviste en la última elección que hubo en nuestro gremio, el de prensa, una participación activa, aun cuando muchos decían que era simbólica, te reconocemos un luchador por los derechos de los trabajadores de prensa. ¿Cómo ves al periodismo argentino hoy, Osvaldo? Bueno, yo soy un, me alegré mucho cuando este gobierno comenzó y mandó el, pro, el proyecto ese de... Este, de los medios, uh -huh. ¿no? Que fue parado en parte ya por, por la justicia. Este, yo creo que los medios tienen que ser de derecho público, ¿no? Es decir, derecho público quiere decir estar representadas las organizaciones que representan al pueblo, ¿no? Por ejemplo, sí muy bien un representante de todos los partidos políticos, este, pero también representante, por ejemplo, de las organizaciones de defensa de los derechos del niño, de defensa de los derechos de los ancianos, de los jubilados, de los derechos de la mujer, etc que son realmente los que representan a los grandes grupos de la sociedad. Uh -huh. Y no estar en manos, por ejemplo, de, un, eh, de una señora que por casualidad se casó en último momento con, con el dueño de un diario, o por una familia que desde hace este, un siglo y medio que está, tiene poder eso. Que además, esos dos diarios se han hecho cadenas con el interior, que han comprado diarios del interior, canales de televisión y radio, ¿no? Bueno, eso no puede ser. Uh -huh. eh, además, tener en cuenta las cooperativas de periodistas. El gobierno tiene que ayudar a las cooperativas de periodistas que se formen para representar al, estar en los medios. ¿no? Uh -huh. Bueno, es algo que la, la letra de la ley, esta a la que vos referís, mantiene, pero desgraciadamente el traslado de esa letra al, al, a lo cotidiano todavía es una deuda pendiente ¿no? esta cuestión de fomentar la organización eh, para que el acceso de las voces que no tienen posibilidad de llegar a los medios, realmente cuenten con sus propias herramientas no. para construirlos ¿no? mire, cuando yo fui al exilio a Alemania la, de la televisión alemana era toda de derecho público, nada más es decir, había dos canales nacionales y un canal por provincia o por estado como se dice allá bueno eran de derecho público estaban representados todos los partidos políticos y organizaciones populares eh, a través de un representante que se reunían en asamblea cada tres o cuatro meses este, bueno pero eh, en el origen eh, elegían a un director del canal este, que tenía que responsabilizarse de traer la información de todos los costados de la sociedad bueno yo vi en ese momento la mejor televisión Los canales nacionales, por ejemplo, traían todas las noches una discusión de una hora y media sobre algún problema de la sociedad, o de tal Estado, o lo que fuera, con representantes de esas organizaciones. Siempre hay muchos problemas. Después se daba una, una película elegida por... cultural, elegida por la, lo que sea. Después una, una pieza de teatro también elegida, etcétera. Vi la mejor televisión. Era para quedarse todas las noches pegadas a la pantalla bueno, pero después subió al partido demócrata cristiano y este, como dijeron ellos Este, democratizaron los medios, es decir, dejaron a, a todas las empresas que querían comprar y ahora hay 120 canales de televisión y usted puede ver ya pornografía a las 8 de la mañana. Sí, no, nos estamos yendo y me quedaron algunas ideas y un montón de, de postales como a nuestros oyentes casi con seguridad para hablar con Osvaldo. Esta semana vos sabés que pasé muchas veces el texto de Osvaldo Soriano Petróleo. Ajá. Y, y yo quería preguntarte en el cierre del programa. ¿Seguís soñando con Osvaldo Soriano? Y fue mi mejor amigo, y se nos murió a los 54 ah. años, ¿no? Fue una gran pena. Los ah. libros que hubiera escrito. Las cosas que escribía sí, hoy, Ahora Soriano. había que aguantar sus sus este, sus bromas, ¿no? Era bravo, sí, ¿no? Era bravo. Gordo era bravo. era bravo. Sí, hacía. Él te provocaba para ver tu reacción y después lo aplicaba a sus personajes. <risa> a sus textos. <risa> Qué lindo, bueno. Gran persona. Maestro, un gran placer, un gran honor, señora.